Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les propongo un viaje asombroso, un viaje a través del poder de la imagen, de esa danza enigmática, el sonido, la plasmación artística y algo que habla lo más profundo de nuestra alma. Vamos a hacerlo con un cicerone de p r o t e c c i ó n ustedes lo conocen perfectamente, y por algún motivo, también misterioso sin duda, él personalmente ha elegido estas obras. Que hablan, les hablan. Y quiero que se sumerjan con nosotros en ese mundo que hemos llamado arte y locura. Doctor Cabrera, como siempre, bienvenido. Iker, buenas noches b u e n a s noches a los espectadores. Tenemos aquí,、sí. Iker, los entresijos del alma humana. Tenemos aquí cosas que solo vieron aquellos pintores que los hicieron. Y eso es lo más profundo. Y cuando ahora el, el, el, el televidente esté en su casa viendo estos cuadros, se verá cosas de sí mismo. Eh, es muy curioso, doctor, porque tenemos diferentes épocas y hay algo. Ahora vamos a hacer un reportaje de nuestro compañero Pablo Villarrovia excepcional. En muchos centros psiquiátricos、eh, ha habido una recopilación de obras similares, a l g u n a s están por ahí, porque tenían algo muy potente, el arte y la locura mezcladas. Y yo te pregunto, doctor, ¿por qué será que hay ciertos códigos que, a pesar del tiempo transcurrido, se van repitiendo en personas, en artistas de muy diferentes épocas? Aparecían símbolos. Escenas, monstruos, vamos a contar todo eso. Esos símbolos, Iker, son los símbolos del inconsciente colectivo humano. No nuestra memoria individual, sino cosas que se pierden en la noche de los tiempos. Esos símbolos son el arquetipo, el, el, el círculo, el, el cuchillo, la angustia. Todos esos símbolos son arcaicos. No son ni tuyos ni míos. Son de la humanidad cuando nace. Tiene que impresionar, ¿verdad? Estar a solas delante de estos cuadros. Vamos a hacer ese experimento. Vamos a viajar a diferentes centros. Vean las imágenes, por favor. Y como les digo, muchas veces la propia imagen plástica genera un ensalmo rarísimo, extraño, pero que tiene un eco que nos llega. La música y la pintura. Ocurre en este reportaje. Y luego el doctor Cabrera nos va a desvelar algunos secretos. El porqué de estos cuadros. ¿Por qué está aquí El Bosco? ¿Por qué está aquí Goya? ¿Por qué está Van Gogh? ¿Por qué está Munch? ¿O por qué está Gutiérrez Solana? ¿Les apetece el viaje? Sumérjanse en esa espiral, en ese arquetipo arte y locura, ahora mismo en cuarto milenio. A principios del siglo XX, muchos psiquiatras, psicólogos e incluso artistas importantes se interesaron por lo que entonces se llamó vulgarmente el arte de los locos. Se trataba de representaciones de lo más profundo de lo inconsciente por parte de personas esquizofrénicas, paranoicas, neuróticas o con otras graves perturbaciones mentales, cuyas ideas delirantes plasmaban en pinturas o esculturas. Algunos creen que estos enfermos mentales son capaces de ver y plasmar algo inalcanzable para el resto de los seres humanos. Varias instituciones pasaron a coleccionar estas obras insólitas e inquietantes, como el Hospital Psiquiátrico de Cien Pozuelos, cerca de Madrid, donde los religiosos de San Juan de Dios permitieron a sus internos desenvolver o continuar con sus habilidades artísticas de forma terapéutica. Uno de sus más célebres pacientes fue Carlos González r a g e l cuya obra. Ya era consagrada en España desde los años 30 del pasado siglo. Aparece sangre, aparecen oscuros, aparecen danzas, aparecen misterios, aparecen una serie de elementos característicos de la, repito, e l diagnóstico original, psicosis maníaco-depresiva, que hoy llamaríamos de otra manera. González Ragel dibujaba y pintaba de manera peculiar. En su cuadro, El Cristo de los Locos, por ejemplo, su rostro sustituía al de Jesús crucificado, rodeado de alienados mentales a sus pies. Pero su faceta más perturbadora era lo que él denominó esqueletomaquia. ¿Qué significa la esqueletomaquia? Ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y de hecho, en su historia clínica aparecen cantidad e s de siluetas, de fotografías, de radiografías para ver el esqueleto y poderlo plasmar. Si la hipotética visión de rayos X de González Ragel penetraba los cuerpos de los seres vivientes, otros pintores internos de cien pozuelos, como Ramón Ramírez Quilón, ven el mundo con una fuerte carga simbólica y emocional. Rasgos que aparecen dentro de su pintura atormentada, ramas moviéndose, tormentas,、eh, que son características justamente de lo que sería la pintura esquizofrenia. Es un poco reflejar su, su estado anímico en el momento que está pintando. Otro artista que fue atormentado por la locura era Alejandro Sanz Moreno, cuya obra. También se encuentra en el Museo del Psiquiátrico de Cien Pozuelos. El ingreso de este señor es por una esquizofrenia paranoide.、Eh, ¿Cómo se puede plasmar esto dentro de la, de la pintura? La descomposición de su propio yo, la descomposición de su propio cuerpo, que incluso tiene o padece una septicemia generalizada. Se le quiere operar, se le quiere intervenir y él no reconoce ni siquiera su propio cuerpo. En su obra, Sanz Moreno se acerca a las tinieblas. Su pintura es oscuridad y misterio. Hace asociar un poquito la agonía y la tristeza que puede manifestar incluso en su etapa final de, de Francisco de Goya. Genio y locura parecen en algunas ocasiones inseparables. Lo sabe perfectamente el artista gallego Florencio de a Reboiro, que trabajó en el psiquiátrico de Toen, en Orense. Durante casi 30 años estuvo enseñando educación artística a los internos y siempre recuerda a uno en especial: un tal Casimiro, que adoptó el curioso seudónimo de Luzbel. Luzbel es un enfermo, tenemos hasta peligroso, porque era muy fuerte, se hacía mucho, mucha pintura y mucho basada, porque él se consideraba un dios. Las pinturas de Luzbel solían mostrar ángeles, demonios y todo un universo místico trascendental. En Lérida existe una fundación, la Terapéutica Racional. Creada por el doctor Ramón Pichén Palmés, a partir de las obras de sus pacientes en la Clínica Psiquiátrica Bellavista. Se pueden clasificar de, por su frecuencia en temática mística, en temática、mm, sobrenatural, por decirlo de alguna forma, de extraterrestres,、eh, eh, omnis,、eh, temática de máquinas, la. La figura de la espiral, la figura del caracol, se asocia indefectiblemente con la esquizofrenia. El doctor Ramón Pichem destaca la importancia de los colores a partir de los estados de ánimo de los mal llamados enajenados o alienados mentales. Históricamente, los s c o o l r e colores oscuros demuestran un estado de ánimo más bajo, de matiz o tono depresivo. Colores claros, colores chillones demuestran una exaltación, demuestran un estado de ánimo mucho más elevado. Y colores absolutamente chillones quizá nos demostrarían una hipomanía o quizá un estado maníaco, maníaco del paciente. Quizá algunas de las figuras más representativas de la locura sean los monstruos. Para el psiquiatra d e l é r i d a suelen aparecer en muchas de las obras artísticas de suicidas potenciales. Se unen mucho a personas que han tenido o intentos de suicidio o ideación suicidia. Es decir, el monstruo más, más los colores oscuros, lógicamente, no es una regla. Pero estadísticamente, revisando historiales, ves que hay una ideación o intentos de suicidio. El monstruo que se está comiendo a una persona, el monstruo que está empalando a otra persona, el monstruo que está matando. Es decir, esto demuestra una agresividad dentro de esta persona. Un antiguo paciente de la Clínica Bellavista se convirtió en el actual director artístico de la Fundación Terapéutica Racional. Su difícil experiencia empezó cuando tenía 18 años. Una noche, estando ahí tranquilamente durmiendo, empiezo a sentir una, una sensación de malestar total, en la cual sufro lo que sería lo que denominan los psicólogos u b i c a t a t r a s un empalamiento psicológico.、Y、a p a r t i r de ahí, pues, o p t o por lanzarme todo el tema del arte, b u s c o expresarme, b u s c o exhortizar todo aquello, sentirme racionalizar lo que me pasa. Porque lo importante en todo esto es racionalizar lo que le pasa a uno. Quizás esos monstruos, esas situaciones, son un poquito la sociedad que se les come, el sentirse、eh, fuera de la sociedad o sentirse despreciados por la,、so、por la sociedad. Para algunos internos de instituciones psiquiátricas, la expresión artística es su refugio, su liberación o forma de ahondar aún más en su propia locura. Pero no cabe duda que algunos enfermos mentales nos han dejado un legado artístico que es el impactante reflejo de su alma atormentada. Sería muy bueno preguntar en este preciso instante de la noche qué han sentido, n o viendo algunas imágenes.、Eh, curiosamente. Temáticas que tienen que ver con lo sobrenatural, con los monstruos, con la angustia. Se suceden repetitivamente y también a lo largo del tiempo. Eh, eh, no sé si te ha impactado, doctor, porque es, tú nos has ayudado a hacer toda esta historia, evidentemente, ha sido un pilar para generar todo esto. Pero cuando ahora estábamos viéndolo aquí mismo, esas imágenes salían a saludarnos del de fondo de otras almas y uno siente un sobrecogimiento muy especial. ¿eh? Sobre todo. Al haber visto esto en sus casas, a estas horas de la noche, cada cual se está viendo un poco a sí mismo, porque todos tenemos un fondo místico, da igual la condición económica o intelectual, y lo que aquí está saliendo es lo más profundo de nuestra alma, de estas almas atormentadas. Almas atormentadas que siempre, y ustedes lo saben, se ha contado que están en la misma frontera de la genialidad. Luego está la persona que intenta, pues bien, mediante el alcohol o viajes místicos, como contábamos, artificiales totalmente, llegar a la genialidad de estos pintores. Y claro, no, estos eran geniales ya de por sí, pero encima tenían algo más. Vamos a empezar ese viaje, ese viaje rápido por la historia. ¿Por qué hemos traído estos cuadros? Pues muy sencillo, porque así como estos eran muy desconocidos, muy de instituciones que trabajan. En ese ámbito todavía un poco tabú, ¿no? Y no sé por qué, de la psiquiatría y la locura. Estos, ustedes los han visto, los conocen perfectamente, saben sus títulos, ¿verdad? Lo que igual no sabían es el secreto, lo que podrían expresar bajo la mirada, no artística, sino en este caso, de especialista en el mundo de la mente del doctor Cabrera. Tenemos ahí uno de los cuadros más famosos de toda la historia. El bosco. Este cuadro es una delicia, i k e r para los psicoanalistas, porque en él están todos los símbolos, todos los símbolos que podemos imaginar. Es un cuadro en un tiempo en el que la locura era el pecado. Y al ser la locura el pecado, Bosco ahí reflejó todos los pecados que en la tierra, que es la parte central del cuadro. Aquellos que pecaban pasaban al infierno, que es una parte negra, llena de fuego, llena de símbolos de dolor y sufrimiento, y los que no pecaban conseguían la paz y la serenidad en el lado del cielo, donde los animales, como veis, cohabitan pacíficamente unos con otros. Este cuadro es. Tal cantidad de símbolos en su conjunto que sería. Bueno, hay seminarios de meses solo para entender para el、leerlo. cuadro. El Bosco. Y claro, lo curioso d o c t o r es que hay una lectura simbólica, una lectura artística, una lectura esotérica que existe,、sí. pero lo que no sabía yo es que había una lectura psiquiátrica c o grandes obras del arte. Completamente, porque Bosco, que era una persona muy equilibrada, en sus momentos en el estudio solo, q u é le él, pasaba? él trataba de, de plasmar en sus cuadros aquello que no podía decir en la calle. Tú no podías hablar de temas que hoy son normales, como la homosexualidad —y él en el cuadro habla de la homosexualidad—, Él no se podía hablar en la calle de la corrupción del gobernante —y él habla de la corrupción del gobernante, de la corrupción de los papas—, y él lo pone ahí, y ese papa malo lo pasa al infierno, por poner un ejemplo. Es decir, y eso es, es la, la, el conocimiento pleno del mal y el bien desde la perspectiva del b o s c o en un tiempo en que el mal era el pecado. Es、tengamos、curioso. en cuenta eso. El bosco sería, por tanto, en tu opinión, ¿cómo lo catalogaríamos al bosco psiquiátricamente? ¿Psiquiátricamente? Siempre, por ya, cierto, lo hacemos de una bien, forma que、sí. nadie se l l e v e las manos a la cabeza, ¿no? No podemos pero, hacer diagnósticos. Exacto, pero, pero en tu opinión, viendo otras obras, y esta que es la más famosa de él, l h a b r í a una nota psiquiátrica? El bosco era un hombre, por el colorido. Como se ha dicho en el documental previo, un hombre muy equilibrado en lo afectivo, es decir, tendría una estabilidad anímica muy importante, pero tendría una especie de tensión interna por decir la verdad. Yo diría que tenía una gran carga de angustia, sin llegar a un diagnóstico. Es una lectura distinta, yo creo que es interesante porque las otras las conocemos y las hemos contado aquí, ¿no? Sigamos viajando en la historia, doctor, nos vamos a. Goya.、Eh... Palabras mayores, ¿eh? ¿Qué podemos decir? Hay que imaginar a este hombre haciendo esto en su casa para él sin escuchar. O escuchando solo lo que dicen las pinturas. Porque además ¿no? eran cuadros que no eran de encargo. Eran cuadros para él. Que él colocaba en su, en su mansión como él quería. En una sordera que al cortarte con la realidad te hace ver más cosas. No olvidemos que la gente que padece sordera tiene un mundo especial. Y él es uno de ellos. Pues me encanta escuchar、eh, hablar al doctor Cabrera sobre Goya. Porque observando algunas cosas, yo creo que nunca se ha hecho. No hace falta más.、Eh, uno de los demonios o diablos o satanes ¿no? más terroríficos de la historia del arte está ahí, es solamente la oscuridad. ¿no? La oscuridad que refleja. Y luego esa, esa turba de personas que e n f u n d e n sus caras en una época muy antigua. Pero estamos hablando, por tanto, de genios que veían algo. Tú sabes, doctor, que existe el mito o la leyenda o la verdad que se ha escrito de que Goya huye de esa casa, la quinta del sordo. Porque escucha a las pinturas ya hablar. Escuchaban, percibían otra realidad y la plasmaban. Una realidad que está ahí, lo decías en la pieza, pero a la cual no tenemos acceso los que estamos, yo no mucho, pero cuerdos. Es que los normales, entre comillas, nos perdemos una parte de la realidad, importante. Y esa parte de la realidad, estos pintores geniales la veían y la plasmaban. Y una vez que la tenían plasmada, eran capaces de hablar con ella. Por o tanto, Goya, seguro que esa leyenda fue real. Porque en el fondo este cuadro nos está hablando. Esas caras de angustia, deformes, que rodean al mal, que es el demonio en forma de macho cabrío, están hablando a Goya. En una soledad a la que acompaña la sordera. Yo vuelvo a, a animar a nuestro público que acude al Museo del Prado, que si es posible con ciertas músicas, ya han visto ustedes, ¿no? Ese, esa conexión entre el sonido y la pintura, que vayan, que vayan a ver las pinturas negras. Porque alguien hace más de 200 años generó un mundo que todavía, repito, tiene un eco con el que nos reconocemos. Un eco sobrecogedor y genial al mismo tiempo. ¿Tendríamos también un diagnóstico para Goya? Goya, cuando pintó esto, era un genio que padecía una grave dependencia del alcohol. Cuando no bebía tenía d e r i r un t r e m e n veía animales monstruosos por las paredes. Pero Goya, sobre todo en esta época de la vida, tenía un grande, una gran desconfianza hacia los demás. Estaba ya un poco paranoide. Era genial y tenía una desconfianza ya p a r a n o i r hacia los demás. Nos marchamos a otro de los grandes genios que, este sí, así como el bosco Goya, bueno, hay, hay sus dudas, ha pasado a la historia como el loco del pelo rojo, ¿no? Correcto. famoso Van Gogh. Y además hemos, tenido, hemos puesto estos dos cuadros porque revelan muy bien cómo se transforma esa personalidad cuando se disuelve el yo. El yo es que nos sentimos uno. Cuando te veas e l espejo, cuando los espectadores se ven al espejo, ven una persona, no ven cuatro. Pues bien, Van Gogh, en el cuadro en el que está como más sereno, más tranquilo, se le ve todavía concentrado en el yo, pero en el siguiente cuadro, donde ya aparece ese fondo de espirales. Que muy bien explicado en el documental se ve mucho en las esquizofrenias. Es un、ahí、símbolo ya... que se repite permanentemente.、Correcto. Y no sabemos muy bien por qué, pero esa espiral es como el retorcimiento de la realidad, el retorcimiento del tiempo y del espacio. Entonces, esas espirales, esas volutas, esos redondeles, que son símbolos del inconsciente colectivo, ahí en Van Gogh digamos que revelan la disolución del yo. Ese yo que está en el cuadro normal, en su cara normal. Y esa mirada paranoica también de que me están espiando. Son mis enemigos.、Eh, ahí hay un proceso de la, lo que se llama la esquizofrenia paranoide en Van Gogh. Ahí sí que hay un diagnóstico evidente. Es curioso porque hemos escuchado en el reportaje de nuestro compañero Pablo cómo algunas personas conocieron a enfermos pintores al mismo tiempo que ese proceso de, de sentir la disolución del yo lo llevaron hasta el punto de que no reconocían su cuerpo. En una fase de operación. Eso se llama la negación del cuerpo. Y en la negación del cuerpo, muchas veces ya han puesto nombres a los bonitos, el síndrome de Cotard, significa que el sujeto a veces puede llegar a amputarse un dedo como una oreja, Van Gogh, porque no es su cuerpo. Es decir, pierdes la conexión con tu yo. Y eso es la negación del cuerpo. Si hablábamos de angustia, como uno de los elementos fundamentales en la historia de este arte、eh, genial que r o z a la locura. Tenemos la historia de Munch, otro de los iconos del arte universal. Creo que el propio Munch, doctor, por lo poco que sé, dice en un momento que realmente atravesando un puente, en cierto instante, él nota cómo el mundo cambia. Esto no sé si se conoce. No es un cuadro como todos estos para decorar, a ver si lo vendo. Y... Él refleja aquí algo que le pasa de verdad. Él no pudo soportar esa sensación al cruzar el puente. Era un noruego muy especial, como todo el mundo sabe. Y necesitó pintar esto, y al pintar esto él se liberó de esa angustia. Este es el grito de la angustia, el grito de la disolución. Es decir, y Además, fijaros que pone mucho colorido rojo y naranja en el cielo, el rojo es un color muy fuerte. A la gente muy sensible, muy neurótica, el rojo le choca, al psicópata no, porque es el rojo de la sangre, y él vio ese cielo lleno de rojo y debajo estaba él gritando porque no sabía lo que estaba pasando. Que es la angustia. Este es el grito de la angustia en Munch. Es muy curioso, doctor, porque se ha hablado muchísimo de, de, la, de esa especie de cadaverización,、sí. uh, de expresión, que vemos también que se repite permanentemente en este tipo de pintores de hoy.、Sí. Muchos incluso que igual no tienen referencias de Munch, y en las caras que pintan, ustedes lo han visto, diferentes épocas, esas caras c a d a v e r i z a d a s aparecen. Bueno, la que vamos a ver otro pintor, no, que es、veo. Goya,、sí. el esqueleto ya es tremendo, pero esa cara como de la muerte. Que, que surge, que se asoma a la vida, es permanente. Y es por una razón muy sencilla. La gente quizá no lo sepa en su casa, pero hoy lo va a aprender. La angustia es el ángor, es la sensación que tenemos en el pecho. La angustia es lucha. La angustia es lucha y es agonía. Cuando uno va a morir, y todos vamos a morir, previo a la muerte está la lucha. Y la lucha es la agonía, y la agonía es la angustia. Por lo tanto, aquí está la angustia, y esa angustia se refleja en la calavera de este hombre que, al verse así, cree que va a morir. Es la calavera de la muerte. El grito más famoso, creo que, de todos los tiempos. ¿no? Ninguna fotografía, ningún vídeo, ningún, no sé, documento Podría, digital ¿crees? puede、Jamás. simular esta historia del noruego Munch.、Eh, nos queda un autor español. Yo creo que quizá lo tan conocido, para mí uno de los grandes genios,、eh, se le llama doctor pintor de la España negra, porque también en sus cuadros aflora toda esa cosa del inconsciente colectivo que tenemos. Ahora, lo más sorprendente es que volvemos a ver el arquetipo de muchas cosas que hemos visto en esas pinturas de los psiquiátricos y cuenta la leyenda, doctor, a ver si esto tiene también algún significado, que el propio Solana, cuando entra en su casa, cuando fallece Gutiérrez Solana, ese gran pintor,、eh, pues su casa está t o d o llena de esas cosas. Él ya ha traspasado el cuadro y el cuadro es su vida. Solana es un hombre que tiene una vida interna tan intensa y tan hipertrofiada que la realidad que le rodeaba era insignificante para él. Él estaba obsesionado por ser normal y no lo podía ser. Sin caer en la cuenta de que a veces la genialidad impone ese sacrificio, impone no ser normal. Y ese es el cuadro de máscaras y cabezas también con el eje central de la muerte que luego ya en la esqueletomaquia, bueno, ya. La frase es que le toma q u i a casi el pintor con rayos X, vamos a decirlo así, o que intentaba ver, yo creo que más que el físico, el alma, lo que estaba detrás. Hay un cuadro, ya que hablamos del maestro Goya, ustedes saben que hay a u t o s retratos maravillosos de Goya, y este Rajel,、eh, durante muchos años, yo eso por ejemplo lo desconocía, doctor, lo he aprendido gracias a esta lección que nos ha s t r a í d o pintores que pasan muchos años en el centro psiquiátrico. A mí me parece, por cierto, maravilloso, y que siguen pintando, que siguen creando hasta el último día. Que ellos, bueno, están en el psiquiátrico, pero siguen. no pueden frenar esa corriente que llevan dentro. Y pinta a Goya como si fuese asomando la calavera. Transparente la, la, la calavera, es lo hemos visto en el documental. ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, el cuadro que tenemos ahí, que es, es uno de, de, del juego llamado esqueletomaquia, lo pinta Rangel, que es un pintor bueno y famoso que vivió en Cien Pozuelos. Pero era un genio, lo hemos dicho antes. Y él veía más allá de la piel, él veía lo que estaba dentro. ¿Qué tenemos dentro? Esqueletos. Y todo lo esqueletizó. Pero ¿No le aseguraba que, que lo podía ver? Claro. Era visión de rayos X, porque había un punto delirante, un punto, digamos, de más、pero、allá. Absolutamente real para él. Para él, real. Y por eso la gente que está en su casa viéndolo tiene que saber que eso es lo que él veía, porque si no, no podía pintarlo. Es un viaje, rapidísimo, lo han visto,、uh, pero que realmente no se cuenta. Sigue siendo un poco tabú todo esto, doctor. Y sin embargo, en los cuadros tenemos estos códigos, están ahí. Es muy hermoso y, como digo, hay muchas formas de leer un cuadro. Seguramente muchas muy eruditas, muy sensibles. Esta es una cosa diferente, pero que seguro que tiene claves para explicar por qué, todavía, doctor, cuando nos ponemos en soledad o como han hecho ustedes a través de su apacible salón de casa y han visto estas imágenes. Se ha despertado también algo parecido a, no sé si cierta angustia o cierto vuelto, miedo muy antiguo, ¿verdad? Hemos vuelto a nuestros orígenes, los orígenes donde todos éramos uno, es decir, el arquetipo, el inconsciente colectivo, ese sueño en el, del que todos nacemos y en el que los símbolos los compartimos todos los seres humanos. Por eso, a través del tiempo, personas que no se conocieron repetían inconscientemente en su locura, que parecía única, cosas que deben estar ahí. i n f u y é n d o n o s a todos el gran enigma de lo que está detrás, ¿verdad? Decía j u n g e l inconsciente colectivo. Doctor, como siempre, gracias、qué? por la elección, de verdad, ¿eh? sobrecogedora pero edificante. Conocemos un poco más de grandes maestros del arte y eso siempre es de agradecer. Y ahora aseguro que muchas personas, cuando ven estos cuadros, tendrán también esto.、Eh, Te es Gracias, doctor, como siempre. Vamos ahora con muchas más noticias. La actualidad no para. Yo quería que ustedes, bueno, pues se paseasen, ¿no?, durante estos primeros minutos del cuarto milenio por un museo muy peculiar. Es más, yo creo, doctor, que nunca han e h e a d o estos cuadros juntos. <risa> lo hemos hecho aquí en cuarto milenio, donde hacemos estas cosas. Vamos ahora con la noticia. Venga, vamos con la actualidad, que viene repleta de novedades. <risa> Vivimos un auténtico viaje al pasado. El pasado se hizo presente en pleno anfiteatro romano de Mérida, hasta lo con gladiadores. Fue una escena impresionante que fue también prólogo o previo a una madrugada llena de emociones, de misterios y simplemente devolverles todo el afecto con agradecimiento que recibimos allí. c u m p l e m o s 12 años. El programa、eh, hermano de Cuarto Milenio, Milenio 3 en la Cadena Ser, cumplía 12 años. Y la verdad es que es difícil, Santiago, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Recopilar tanta emoción es un poco lo inefable, ¿no? Porque uno siente la energía, eso que hablamos tantas veces, ¿no? La energía está ahí físicamente y uno la siente. Pues sí, la verdad es que siempre es、eh, una experiencia maravillosa compartir una noche con los oyentes de Milenio Tres, con los amigos de la nave del misterio en general. Pero en ese marco, precisamente, con piedras de dos mil años. En una construcción que exhalaba una energía especial, no solamente la energía de la gente, sino algo que se rotealimentaba entre las dos cosas: esa acústica, el, la recreación de los gladiadores, todo ello formó, pues desde luego, una experiencia única, una noche mágica, no solamente para el público, sino para nosotros también. ¿Con qué imagen te quedas, con qué sensación te quedas e s a vivencia n o emeritense?、Eh, yo creo que fue espectacular, por ejemplo, estos chicos. De la Escuela de Gladiadores de Mérida, de Mérida Augusta, hicieron, lo hicieron una vez al año, y entonces、eh, dijeron: por Milenio tres lo que ha d a falta, y nosotros rompemos el protocolo, entre comillas.、Uh -huh. Y esta noche, que había que ver ese cielo estrellado, la madrugada, ahí estuvo también nuestro compañero Camilo Rey, y nos ha hecho una crónica, ¿no? Nos ha hecho una, una pieza, pero qué difícil es expresar todo esto, ¿no? Tanta es、gente? muy complicado, porque no es lo mismo estar allí rodeado de toda esa gente y, además, en un marco incomparable. ¿no? Nunca o n habíamos hecho、eh, Milenio 3 en un sitio tan especial, tan milenario como es el anfiteatro de Mérida. Y lo que te encuentras, además, es que ya no hay ni televisión ni radio, sino que hay una familia que está viviendo allí algo que unos cuantos locos le contamos. Y, además, ellos te transmiten, a su vez, sus propias sensaciones, su cariño, que te hacen llegar de muchísimas maneras, no solamente estando allí presentes llenando ese anfiteatro —que nos decían incluso en Mérida que nadie ha llenado ese anfiteatro—, con lo cual, pues agradecer a toda esa gente que se desplazó, además, desde todos los puntos de España, para vivir una noche mágica en la que para nosotros era muy especial ¿no? El cumplir este doce aniversario. 12 años, ni más ni menos, y era un programa de verano, ¿eh? por cierto.、Sí. Eh, ahí estábamos, ahí estabais, y para los que no estaban, pues realmente esta crónica, como digo, compilada, que yo creo que resume en imágenes, pam, pam, pam, pam, toda una serie de, de momentos ¿no? que quedarán ahí para siempre. Nosotros no lo olvidaremos, espero que ustedes tampoco. Noche como esta, justo hace 12 años, nació un programa de radio. Un espacio que soñaba con ser nave y refugio de muchos entusiastas, de muchos buscadores, de muchos apasionados con el gran enigma de la vida. El camino no ha sido fácil, pero aquí estamos, en un lugar sagrado. Celebrando con todos vosotros que nada ni nadie haya podido rebajar ni un gramo de nuestra pasión por conocer, por descubrir, por soñar, como aún sueñan los que tienen el alma de niños. Seguimos hablando el misterio y su significado profundo y transformador. Y estamos aquí doce años después, gracias a vuestro apoyo. Quizá porque vosotros también guardáis como un tesoro el latido del alma de los niños y esa visión llena de asombro y de fascinación por lo desconocido. No puede haber mejor lugar de poder para celebrar esta madrugada mágica. Me estoy imaginando ahora mismo un ovni, un platillo volante, os i m a g i n á i s que sobrevolaba la zona de Extremadura y diría, ¿qué están haciendo aquí? Hay un círculo de piedra, oiga, comandante galáctico, hay un círculo de piedra, hay unas 1200 personas, suenan unas músicas maravillosas, extrañas, eso sí, está iluminado, será una señal. ¿Sí? Explica d o q e e peor, verdad, Carmen? Sí, ¿Mm? esta noche hemos tenido aquí gladiadores. Personas que representan de nuevo lo que pudo ser aquello durante、uh -huh. 400 años. Vale,、uh -huh. pues la magia,、uh -huh. la invocación, la superstición, las tablillas、eh, de m a l d i c i o n mal de ojo, existían ¿Sí? ya con estos juegos. Claro, cada una de esas personas tenía sus favoritos y quería que ganaran, y algunas de ellas recurrían a brujas. A personas que dominaban los hechizos y, por ejemplo, hacían una, una tablilla de f i x i o una tablilla de maldición, y llegaban incluso a enterrarlas en la arena en ciertos lugares para dañar al, al gladiador. Pero los gladiadores que sabían esto se protegían a su vez con amuletos. ¿Cuánto diríais que tiene la humanidad de reservas de comida? ¿Para cuánto tiempo? Si de repente fallase el suministro mundial de alimentos, ¿cuánto tiempo aguantaríamos? 74 días. Todo está en un equilibrio muy delicado. Si falla un factor, unas malas cosechas como fueron en Roma, si cambia el clima dos grados i t de nada, Una civilización como la que nos rodea n sus restos ahora mismo se puede venir abajo. Solo nos queda a nosotros agradeceros de verdad ese esfuerzo de estar aquí con nosotros, hoy dentro de la nave, en un lugar mágico como este y viendo cómo Milenio III llega a los 12 años, a un cumpleaños mágico, aquí con vosotros en Mérida. Gracias, gracias de verdad. Ponemos rumbo a otros lugares. ¿Quién sabe qué otro lugar nos acogerá? Pero sabemos que nunca vamos a olvidar esta noche. Gracias a todos. Fue Milenio Tres En Media. Gracias. Gracias por venir. m i e n i d a primer día de junio 2014, como decimos, inolvidable para nuestra pequeña historia.、Eh, luego les contaré algo más ahí en la zona de reflexiones y comentarios, pero la actualidad pide paso. Esto era actualidad, lo que viene era con imágenes tan potentes también, Santi. El sol, que parece que ruge, ¿no? Pues sí, lo que estamos viendo es una eyección de masa coronaria, lo que conocemos. habitualmente como una llamarada solar. Hemos hablado muchas veces de este fenómeno aquí en cuarto milenio, entre otras cosas porque podría afectarnos a nuestra tecnología, podría provocar una catástrofe tecnológica o simplemente perturbar las comunicaciones y hacer nuestra vida tecnológica un poco más difícil. En cualquier caso, ¿por qué traemos estas imágenes aquí? Porque son impresionantes. Es que. Este fenómeno nunca antes en la historia había sido fotografiado, había sido filmado con tantísimo detalle, con tanta resolución en toda su magnitud, en todo su esplendor. El responsable es Iris, un nuevo telescopio espacial que está específicamente、eh, diseñado para vigilar el Sol, para medir su actividad, para medir sus ciclos, para avisarnos de cuándo va a llegar con un par de días de antelación.、Eh, una de estas l l a m a a d a s solares y Que sabe poder incluso salvarnos de un inconveniente tecnológico sumamente grave. Tiene algo hipnótico, ¿eh? tiene algo que nos atrapa, como el fuego primitivo. Y ahí la tecnología, el HD, los perfectos objetivos, mirando al sol, y de repente el sol, en medio de objeto cósmico, parece que se convierte en pintura antigua, ¿no? la expresión de, de los frescos antiguos, un poco fieros del sol. ¿no? Ahí lo tenemos, impresionante. Fieros son los vampiros. Evidentemente, q u e hemos hablado de vampiros en tumbas, en excavaciones, pero ojo, hay quien dice que hay c l u b s de vampiros y lo dice convencido de ello. Entre ellos, un doctor en psicología, profesor de la Universidad Británica, Emir Williams, que asegura que existen entre 10.000 y 15.000 vampiros solamente en el Reino Unido. Es más, él está seguro de que hay pequeños grupúsculos que se alimentan de unos 30 0 0 0 donantes, son esas personas que se dejan chupar la sangre. Además,、eh, tienen ya muy sabido cuál es la parte del cuerpo donde deben cortar para no hacer daño tampoco al donante c h u p a r poca de, de esa sangre que sale, no vayan a hacerle algún daño, y no solamente eso, sino que, además, ha puesto en funcionamiento una web con una serie de test para que todos aquellos que se sientan vampiros l e escriban. Y digan pues, dónde se reúnen, cómo son esas veladas tan sangrientas, si duermen en ataúdes o no duermen en ataúdes. Incluso también habla de vampiros psíquicos, de aquellas personas que cuando entran en un lugar parece que te absorben la energía y, es más, a la persona que le han absorbido esa energía lo dejan como, como muerto. No sé si en alguna ocasión nos ha pasado que entre alguien y de repente parece que estás muy cansado. Pues dice que eso es real, que eso también existe. Pero que no es comparable a los vampiros, de verdad, a, lo, a aquellos hombres y mujeres que se dedican a chupar sangre y a vivir verdaderamente como lo hacían los vampiros. Estos no lo sé, pero los vampiros energéticos que desactivan, de eso dice. Alguno he conocido. <ríe> Día de tesoros. Santi, ¿dónde? ¿Cómo? Pues mira, el desembarco de Normandía, posiblemente, sí, posiblemente, la mayor operación militar de todos los tiempos. Hoy día, en las playas de Normandía apenas quedan rastros, quedan algunos búnkeres conservados, quedan los cementerios de las víctimas de uno y otro bando, pero debajo del mar debajo del mar queda un tesoro, mar un queda un tesoro de restos de aquella atroz batalla, con barcos hundidos, tanques, lanchas de desembarco, prácticamente todo el material. Y, precisamente ahora, un equipo francés multidisciplinar, formado por arqueólogos, historiadores militares, incluso veteranos que participaron en aquella acción y que todavía、eh, sobreviven, está n utilizando la última tecnología en exploración submarina para, para localizar esos p e c i o s localizar todo ese tesoro hundido que se ha quedado justo Como en, aquella,、eh, en aquel día fatídico de, en el que murieron tantísimos hombres, que se calcula que 20.000 solo el primer día, y、eh, aprender un poco de historia. Además, quieren preservarlo, quieren intentar conservarlo porque el problema es que todo es metálico, todo es acero, todo es hierro, y la corrosión del mar le ha puesto fecha de caducidad. Posiblemente, si no se hace nada, en 100 años. No quedará ni rastro de esos tanques, ni rastro de esos acorazados. Están buscando algún medio de preservar ese tesoro e incluso l e s i o n a r a la UNESCO para que lo declare patrimonio de la humanidad. Le hemos preguntado a un experto, un historiador como David Solar, que lo sabe todo en torno al día de, sobre qué hay ahí debajo. ¿Qué cantidad de cosas que no podemos imaginar siguen bajo las aguas? Fue rescatado todo el material que, pudiera, que, que, que se pudo, inmediatamente. Después, el chatarreo de la posguerra. Eh, pues liquidó lo que estaba más eh, eh, a flor de agua, lo que estaba más fácil de rescatar. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues los elementos más pesados、eh, que se hundieron en aquellos、eh, primeros días de la guerra, los que se fueron más al fondo, los que eran más difíciles de rescatar y los que han aguantado mejor las inclemencias de 70 años de mareas. Y un par de tesoros diferentes. Ocupan la parte final de nuestro informativo, de nuestro cuarto milenio actualidad.、En、Egipto, de nuevo, una vez más, pero es como llegar a un momento mágico. Ese momento que hemos leído en viejos libros, ahora se ha filmado. Sí, porque es、eh, en cien años, en un siglo, la primera vez que se h a y a intacta una tumba de un gobernador. Y esto además. Han sido arqueólogos de la Universidad de Jaén —a la cabeza está su director Alejandro Jiménez— quienes han descubierto esta tumba, que parece ser de un gobernador,、eh, Acaib III. Es muy curioso porque, en un principio,、eh, encontraron un misterio. Primero tuvieron que abrir dos losas muy pesadas de piedra para llegar hasta el sarcófago y en el sarcófago lo primero que vieron es que había un hombre de mujer, pero luego se dieron cuenta que dentro el verdadero, el que contenía el cuerpo, era el de un hombre y, además, el de un gobernador. Además, descubrieron que había otros ocho personajes enterrados allí y que había un cocodrilo momificado un cocodrilo que puede tener que ver con el dios Sobek. Que es ese que tiene、eh, la cabeza de cocodrilo y cuerpo de hombre, ¿no? pues, al parecer, alguno de los enterrados allí, de las momias que se han hallado, veneraba a este dios Sobek y, por eso, hizo enterrar junto a él una momia de cocodrilo. La verdad es que las imágenes son tremendas, parecenlo carnaval cuando llega a una tumba intacta y están sacando por primera vez a la luz esos restos. Decía que. Cuando abren ya por fin esas piedras tan pesadas, después de mucho excavar, porque tuvieron、eh, casi que excavar durante un año hasta llegar a la verdadera tumba, dice que olía como si lo acababan de enterrar, un olor como a madera fresca, y que eso para un arqueólogo pues... que les dio mucha energía para continuar investigando esta tumba tan, tan impresionante. Bueno, Lord c a r n a v o n y Howard Carter abren la tumba más famosa de todos los tiempos, la del rey niño, faraón niño t u t a n k a m ó n se quedan uno mirándose al otro. Y claro, estamos casi viéndolo filmado. Cuenta la leyenda, la verdad, que le dice uno al otro ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo Howard? Dice cosas maravillosas, cosas maravillosas. No podía decir ni aportar nada más, se había quedado hipnotizado, como ocurre también con estas imágenes, ¿no? Son impresionantes. Es el arqueólogo llegando a ese momento auténticamente de esplendor. Y esplendor también hay, como siempre, lo seguimos muy de cerca en el arte rupestre. Creemos tener todo perfectamente controlado y es que lo preguntamos muchas veces. Se conocen las cuevas mágicas de España, ustedes lo saben muy bien, y quizá les demos una sorpresa dentro de poco a ese nivel. Pero resulta que en c u a n t a s no ha entrado el hombre todavía, en c u a n t a s sierras, en c u a n t o s lugares que ustedes ven por las carreteras de nuestro país no se sabe lo que hay porque nadie se ha metido a explorar bajo tierra. Bueno, pues ha ocurrido algo similar, algún valiente se ha metido para otros. Motivaciones completamente diferentes y en Vizcaya y también en Castellón han encontrado las últimas pinturas rupestres españolas, que siempre son pinturas que pueden tener que ver con la caza, con ritos, que tienen algo de esa magia de los primeros templos. Algunas, como los grandes bisontes en Vizcaya, son realmente fascinantes. ¿Quién nos cuenta, quién nos da un poquito más de luz sobre cómo se ha producido el hallazgo? Pues el director de las cuevas de Cantabria, presidente del Museo de Prehistoria, nuestro querido amigo Roberto Antañón. Los dos bisontes、eh, que se han encontrado en un gran bloque, en, en, en una zona de la cueva de Lumencha, realmente tienen una, un tamaño muy grande.、Eh, y además, este tamaño se explica mucho porque aprovecharon, como hacen muy frecuentemente los artistas del Periódico, los relieves naturales, la, el perfil de la forma del bloque, para instalar allí la figura. En el caso de, tanto en el caso de Lumencha como en el caso de v i l a f r a n c a de este abrigo rupestre de la, del Ayuntamiento de v i l a f r a n c a en Castellón, Eh, tenemos dos buenos ejemplos de lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio del arte rupestre, que ahora está tan en boga. La cueva de los Minchas es una cueva que se conocía desde hace decenas de años y por la que habían pasado algunos de los más importantes prehistoriadores del País Vasco, ¿no? y nadie había descubierto las pinturas. Han sido dos jóvenes investigadores、eh, que entraron en la cueva por otros motivos y que vieron unas manchas de color rojo en el bloque y aplicando nuevas tecnologías de tratamiento de captura y tratamiento de imágenes digitales, de esa manera han podido, digamos, Sacar esas pinturas que estaban cubiertas por grafitis y por, la, y por la suciedad para poder estudiarlas y verlas de forma más evidente. Nos marchamos a otro lugar que no tiene pinturas, pero que es oscuro y está abandonado como alguna que otra cueva. Es un colegio y vamos a estar en unos minutos allí. Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte esta vez. Y quiero que descubran el tesoro, entre comillas, sobre todo sonoro, que hemos tenido de esta investigación puramente paranormal, porque se hablaba de fenómenos concretos en un lugar、mmm, ya deshabitado. En pleno corazón de Madrid, en la zona norte. También、mmm, Santiago Camacho nos c o n t a algo que es sumamente inquietante, que tiene que ver con espías, que son instruidos. Se ha descubierto la documentación, gracias a papeles secretos de Snowden, sobre cómo tumbar a figuras, a personajes públicos y no públicos, cómo destruir reputaciones. Ustedes lo saben, eso de críticas, insultos, infundios, pero todo eso coordinado. Todo eso como auténticas operaciones para maltratar psicológicamente, casi para quitarse de l medio, para borrar, n o como hacían los antiguos egipcios, casi el nombre de uno porque lo asocian a cosas malignas. Campañas de descrédito en Internet perfectamente orquestadas por espías. Lo contará luego Santi y tendremos debate. Pero ahora, como no, mundo y s a l i d o Comenzamos en una ciudad rusa donde los científicos no saben qué está pasando. La gente, además, en determinadas fechas —ya van como tres campañas, tres ocasiones— mayo de 2013, Navidades d de 2014 de este año y también hace ahora unos días, mayo de 2014. Caen redondos y no se acuerdan de nada, pero es que están de dos a seis días durmiendo. Han hecho análisis en el aire, en el agua, en el pelo de las personas, en las uñas y no han encontrado nada extraño. Alguien apunta que puede ser el uranio, las minas de uranio que tantas veces se han explotado allí que pueden estar filtrándose, pero a ú n así no saben qué está ocurriendo. Y un dato más los niños aseguran que tienen alucinaciones terroríficas. Y nos vamos hasta Canadá, donde han acuñado una moneda de 25 céntimos y también unos sellos con la cara de un fantasma muy conocido en Canadá es una chica. Que va como con un velo blanco. Y además lo han hecho de tal forma que si mueves la moneda, pues parece que abre los ojos y también que las velas que hay a su alrededor se encienden. Ahora que Felipe Sesto va a estar en las monedas de nuestro país, digo yo que también alguna que otra con una cara de Belmez, con una chica de la curva, pues las podían hacer, ¿verdad? Y acabamos en Japón, donde fíjense lo que han encontrado. Dicen que son los restos del de monstruo Kapa. p ¿Y qué son estos monstruos? Pues son los monstruos que habitan en las zonas más profundas de los lagos, de los ríos. Tienen cara de hombre, pero luego tienen un cuerpo como escamoso, de color azul o verde, unas manos que parecen las de un palmípedo. Ahora aseguran que estos restos pertenecen a esos monstruos y por primera vez en la historia son expuestos. Estos en concreto los llevaba conservando una familia desde 1881, cuando se encontraron uno de estos monstruos, uno de los capas, a orillas de un río moribundo. Nos aguarda este lugar, el colegio, abrimos sus puertas. Un colegio sin nadie, pues ya tiene un efecto evocador, da la impresión de que algo sigue rondando. Este especialmente. Fuimos allí porque había ocurrido algo. Lo que no esperábamos es el resultado. La idea en sí era la de entrar a un colegio que, que, bueno, que llevaba pues, cerrado un cierto tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevaba cerrado. Pero queríamos denunciar una situación en la cual pues, el colegio pues, bueno, se estaba echando a perder. ¿no? Hicimos por entrar y, y bueno, pues, hacer fotos. n o Justamente en ese momento,、eh, la puerta del, del polideportivo se abrió y se cerró. La otra persona que venía conmigo, no la fotógrafa, sino la otra persona que venía conmigo,、eh, me, me hizo fijarme si había visto una sombra por debajo del, del zócalo de la puerta. Y yo pude ver cómo la puerta、eh, se abría, se cerraba. Se abría y se cerraba. Así, en dos veces、eh, seguidas. Seguidas y muy rápidas. Con portazos muy fuertes. Nos dimos cuenta que en, en una de las pizarras de una de las aulas vimos la cara clara y nítida de una n i ñ a Y eso fue lo que nos sobresaltó. Así comenzaba esta historia, la de las voces del colegio, que tiene muchos elementos. Lo decía al principio del programa, hemos tenido cierta suerte porque ustedes saben muy bien que en el 80% de las ocasiones el resultado, y queremos seguir siendo siempre honestos con todos ustedes, es negativo. Llegamos con nuestras cámaras grabadoras, con toda nuestra buena fe, pero el misterio, sea lo que sea, bueno, no quiere estar con nosotros y parece que es mucho más poderoso precisamente que nuestras ansias. Y pocas veces ocurre esa conjunción. Que lleguen los investigadores y que encuentren elementos que ustedes van a escuchar, sobre todo, que son dignos de la reflexión. Pero hay más. Es que nuestro equipo, con Clara c a v o c e s y Javier Pérez Campos,、eh, sin llamar la atención en absoluto, simplemente queriendo saber si se puede tener una explicación racional y natural, han acudido en varias noches sucesivas y en todas las noches han pasado cosas. Esto sí que es raro. En todas las noches han pasado cosas. Y creo que el escalofrío, se lo aseguro y les conozco muy bien hace muchos años, aún lo tienen en el cuerpo. Clara, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, i q u e r e Así empezaba esta historia. Unos muchachos que no iban precisamente a buscar fantasmas ni cosas raras, sino a denunciar, como ciudadanos comprometidos, una situación de absoluto abandono. Sí, en efecto,、eh, una situación que bueno, les venía preocupando pues, las instalaciones que se estuvieran perdiendo cuando podían ocuparse en, en unas actividades para beneficio del barrio. Y este fue el, el único interés que les movió a entrar en este lugar. Hay una fotógrafa, dos testigos que salen prácticamente huyendo, aterrorizados. Pero si ¿sí、han vivido todo eso dentro de ese colegio, una sombra ¿no? por el otro lado de la, de la puerta, viéndose. Parte de ella por el zócalo, ver que una puerta se abre y se cierra sin nadie dos veces, no debe ser muy agradable. Salen de allí muy asustados. Es tanto el impacto que ellos tienen que tú te decides para acudir allí. ¿Y cuál es tu primera impresión del lugar? Eh, b u e n o s í e v i d e n t e m e n t e lo que quería era ir porque, encima, es un caso vivo, es decir, es un caso que está sucediendo ahora, que no es una cosa que ha ocurrido hace tres años. n o La primera impresión es que bueno, pues lo que me r e c i b i ó primero fue el olor, el olor a, a colegio, es decir, ese, ese olor tan característico de las escuelas que, pese al abandono que lleva varios años abandonado, seguía existiendo allí. n o Y luego el que estuviera abandonado, pero hubiera material, alguno de cierto valor, y que estuviera todavía allí sin que nadie se lo hubiera llevado, como si aquello se hubiera abandonado de una manera un poco precipitada. Y esto es un poco la, la primera impresión, nada más entrar, ¿no? t r a b a j n d o siempre paralelismos con todos ustedes que hacen el programa con nosotros, es como cuando uno se esfuerza y, y logra casi conectar con los sonidos, y esto tiene mucho que ver con los olores de esos primeros centros de la infancia, ¿no? Parece que se han quedado en nuestro cerebro. Claro, lo extraño es que todavía siguen ahí. Y lo que tú acabas comprobando, Clara, es que no solo es el oráculo l e g i o a n t i g u o sino que las grabadoras. Primero, con sorpresa van a ir captando una serie de sonidos que tienen mucho que ver con un colegio, pero en plena actividad. Ahí estáis de noche. Estamos en cronología contando primero lo que investiga Clara, luego se irá Javier Pérez Campos. Buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que. Porque él tiene su otra parte en la investigación que comparte con Clara. Pero al principio vemos a nuestra compañera allí. Vale. Hay una sensación como de ...de que ese pasado sigue. La sorpresa tuya enorme, imaginas, cuando compruebas que en las grabadoras se registra algo. Que visualmente no comprobáis nada de las puertas. Sí que escuché un poco. Sí que、ruidos? escuchamos, sí que escuchamos las puertas.、Eh, varias veces. s No las、veces. veis directamente, ¿no? ¿no? las escuchamos, pero tengo que decir que yo entré con, hombre, con, con cierto, como, como siempre entro, intento, bueno,、pues、para ver si hay algo, pero realmente no con, con la, la impresión de que va a haberlo. Es decir, lo normal es que no lo haya. Y, y después de ver que no hay corrientes de aire ni nada, bueno, yo pensé que en principio, cuando hablaron de que ellos oían este tema de las puertas, pues tendría una explicación, pero cuando veo que no hay corrientes y que yo misma、eh, y las personas que me acompañaban escuchamos esos portazos fuertes,、eh, ya me sorprendo bastante. ¿Tenéis ¿no? que haya alguien físico en el lugar?、Eh, eso l primero que hicimos, comprobar que no hubiera nadie allí. Eh, para evitar posibles errores de p r e c i a c i ó n y sustos también. n o Entonces yo sabía ya que no había nadie.、Eh, lo curioso es que al realizar las grabaciones,、eh, la sorpresa viene después. Cuando las ya en casa, las vuelco en el ordenador y puedo、mm, darme cuenta de que hay una serie de, de inclusiones que además tienen mucho que ver con un colegio, tienen mucho que ver con, con niños y con, con infancia en general. ¿Sí les parece? Vamos a escuchar esas tres voces diferentes y vamos a intentar imaginar o comprender por qué ocurrió con ese colegio. ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué se abandonó el colegio? Empezamos con las voces. Siempre el mundo de la psicofonía, tan lejano a lo r d i n a r i o y se puede opinar libremente. Una quizá más confusa, ¿dónde estás, mamá? Luego lo de los gritos, que es impresionante. O sea, que es, que es un. O había personas ahí gritando, cosa que lo intentaron comprobar nuestros compañeros, o no sé qué demonios o ángeles o lo que sea, será esto, ¿no? Porque los gritos los vamos a escuchar ahora aquí todos juntos y nos ponen la carne de gallina. Y luego ese hola, ese hola que es el mismo eco que tantas veces en esto que yo no sé lo que es. Pero que los expertos dicen que es la psicofonía o la parafonía, que yo creo haber escuchado esa misma voz en muchas otras grabaciones en diferentes años y en diferentes expertos y lugares. n o Es como si alguien o algo te saludase. Hola, pero ahí no había nadie, c l a r a Claro. Esto es lo, lo, lo curioso, ¿no? Que en cierta forma hay algunas voces que interactúan o que、eh, parecen demostrar cierta inteligencia, ¿no? Que no es un simple eco de algo que queda en un lugar. que eso es muchas veces la teoría o el argumento que se utiliza para desvirtuar o decir que la psicofonía es un fenómeno falso, sino como que es un rebote de ecos y tal. Y nosotros hemos comprobado en muchas ocasiones que interactúan, que a veces incluso contestan preguntas y que a veces incluso conocen nuestros nombres.、Eh, había dos preguntas. Antes de u n ir a, a Javier en esta, en esta investigación paso a paso, tal y como se produjo, que es lo que yo quiero que ustedes vivan con nosotros.、Eh, Clara, evidentemente. Se queda impresionada porque son tres voces, pero hay bastantes más. Esto puede tener una explicación. Ella es de mente muy racional en este aspecto y dice: Vamos a volver.、Eh, y lo hacen. Pero había dos cuestiones en las cuales se pone a investigar a nuestra compañera de inmediato. La lógica: ¿por qué se abandona ese colegio concreto? Y si hubo algún tipo de, de cuestión, vamos a llamarlo criminal, algún hecho luctuoso, que siempre parece que puede tener que ver. No sabemos tampoco si tiene que ver o no. Pero a veces se dice, ¿no? Y a veces ha comprobado. Y creo que no hay muchas respuestas, de momento, ¿no? De momento no. También hay que decir que la investigación es muy reciente, que, que sigue abierta, es decir, no la damos por concluida y que sí que hemos averiguado que se produjo una muerte a las puertas del colegio, pero que en principio no tendría que ver.、Eh, un crimen. Un crimen. Un crimen. Y no tendría que ver con ningún niño. Exacto. Que lo lógico es, si hubiese habido, por desgracia, sucesos con niños. Hay un crimen hace unos cuantos años, y luego, ¿por qué se abandonó ese colegio? Tampoco se sabe muy bien. No se sabe muy bien.、Eh, lo que sí puedo decir es que la actividad finaliza en 2006, porque eso sí lo hemos podido comprobar, y a partir de entonces se intentan varias iniciativas para ese colegio convertirlo en otras cosas, en otros centros que puedan ayudar al barrio, y、mm, dos proyectos al menos fracasan. No sabemos tampoco por qué. Se incorpora a esta investigación nuestro compañero Javier Ruiz Campos, que evidentemente le falta tiempo cuando conoce la historia para decir: Oye, yo me apunto y, y yo voy a vigilar con Clara para saber, y les aseguro que la motivación es saber si esas voces tan nítidas que hemos escuchado、eh, tienen explicación, Javi. ¿Os impresiona también, y esto ya vais los dos, una zona concreta del colegio? Quiero entender. Sí, nos impresiona, a mí en concreto me impresiona el colegio, precisamente porque yo tenía expectativas de que era un colegio abandonado donde no sabíamos si había ocurrido ningún suceso trágico,、eh, aparentemente no había ocurrido nada, aparte de estas grabaciones que ya de por sí son tremendas. ¿no? Todo iba aparentemente normal, íbamos cerrando puertas, ventanas para llevar un control exhaustivo de todos los sonidos, la puerta estaba completamente cerrada, pero justo cuando pasamos、eh, la mitad del edificio hacia el segundo ala, digamos. Yo recuerdo perfectamente que miro a Clara y le hago un gesto como diciendo: A partir de aquí、eh, la sensación cambia, todo es como más opresivo, como,、eh, más inquietante, ¿no? Javi,、eh, ¿comprobáis que esos sonidos no se escuchan en la noche en ese lugar? ¿Os vemos grabando? ¿Esos sonidos de niños, esos alaridos? ¿Eso no se escucha allí? No se escucha. Nosotros, además, fíjate, decidimos、eh, casi sin decir nada hacer、eh, la prueba psicofónica en una aula muy concreta, pese a que era igual a todas las demás. Esa exactamente es la que nos dio mayor impresión. Y lo que comprobamos, si quiere, es que、eh, las ventanas de ese aula dan al patio del colegio y enfrente del patio siguen、eh, los edificios de ese mismo colegio totalmente abandonados. abandonados. Es decir, no hay、eh, emisores de voz es imposible. de mini asesoras cerca. Nada, y nosotros además, Clara y yo, dejamos la grabadora en ese aula. y nos marchamos a la planta de abajo solo a unos metros de allí. Es decir, que de producirse cualquier sonido lo habríamos escuchado, no solo eso, sino que llevábamos un control exhaustivo, pues por ejemplo, cuando un coche pasaba por encima de una alcantarilla,、eh, tomábamos nota para luego compararlo con esas grabaciones. Es decir, que estaba todo muy controlado. Claro,、vale, ¿y qué pasa en esa segunda noche de investigación? Pues en esa segunda noche lo que ocurre es que、eh, se graba,、eh, aparte de otras cosas, se graba、mm, unos gritos, unos alaridos de niño impresionantes y sobre todo, No solamente por la carga emocional que, que llevan, que lo vamos a escuchar ahora, sino por la duración. Yo nunca había grabado n i k e r nada tan l a r g o、no, no, no. Nunca. Casi dura un minuto. Son 45 segundos de gritos sin parar. Vamos a escucharlos, por favor. r En a l m e t esta en e grabación, que tampoco queremos extender para no. Soy en gritos clarísimos de niños que es que tampoco parece que estén jugando. Si son niños físicos, como ustedes dirán, los racionales, que hay unos niños quizá a 300 metros, quién sabe, y que el eco rebota, no son niños que ríen, que juegan, que hablan, son niños que solo gritan. Por lo tanto, no sé qué está pasando ahí. Igual lo que interesa no es el hecho parapsicológico, sino en este caso sería criminológico, ¿no? Porque parece que hay voces de niños pasándolo francamente mal. Alaridos de diferentes tipos n o de voz, ahí es cuando Clara、eh, me dice lo de acabo de grabar, me lo dice también Javier, coinciden en e la unisión, además enviándome un mensaje esa misma noche. Me dicen, ¿no? Acabamos de grabar algo de lo más espantoso que recordamos, n o el impacto que, que os produce es enorme. n o s í a mí Clara, además, me deja caer, a las pocas horas de, de regresar del colegio, que se ha grabado algo que ella considera espantoso —esa es la palabra que ella utiliza— y a mí me impresiona precisamente porque el lugar en el que estamos, pese a las sensaciones que pueden sur, ser subjetivas,、eh, no consideraba que allí podría grabarse algo、eh, como esto, desde luego, y el impacto de saber que hemos estado allí, que no hemos oído nada y que, sin embargo, las grabadoras han captado casi 40 segundos, más de 40 segundos de esos alaridos tremendos, pues en ni ningún momento escucháis. n o escuchamos, pero ni siquiera、eh, alguna voz dispersa, nada. Y es que, de hecho, también cuando nosotros salimos de allí, del colegio,、eh, damos una vuelta por el vecindario y vemos que está en completa soledad, que está muy apagado, que incluso las pequeñas casas, hay un descampado al lado y cuatro casas que estaban totalmente、eh, apagadas, es decir, que es que allí no había ninguna vida, prácticamente. A mí lo que me sorprende, sobre todo, es que es un bullicio. No es una voz suelta como esa de Ola, que era bastante impresionante,、eh, sino que parece que hay una algarabía de niños, n o que es la típica imagen, pero tampoco es, oyéndola ahora de una forma más amplificada, tampoco es una algarabía de, de niños alegres. No. s、sí, no sé, desde luego lo que, lo que surge, no, no sé. A mí me parece que lo que, lo que, lo que transmite esa, esas voces es angustia. No es nada pues, relacionado con un patio de colegio、eh, bueno, pues、de、um, gritos que dan los niños mientras juegan, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, es interesante decir que además de grabarse en la grabadora que llevaba yo,、eh, Javier llevaba una cámara,、eh, con, por supuesto, con un micrófono, con audio, que también captó esas, esas voces. Y si faltaban pocas cosas, nuestros amigos dicen: Bueno, tiene que haber alguna explicación.、Eh, tercera noche, ...para... con c l a r a tahoces, para saber、eh, si en el lugar donde se grabó esto puede ocurrir algo, algún tipo de efecto, algún tipo de carambola. O sea, queremos comprobarlo. No es Siri. Bueno, pues ahí están nuestros compañeros de nuevo para saber qué ocurre. Y aquí hay una sorpresa ya monumental: es un tipo de voz diferente. Como siempre, hay más voces, pero esta es diferente y te sorprende por una cuestión lógica, Clara. Sí, me sorprende porque bueno, pues dice mi nombre, que no es la primera vez. Es decir, podría, tengo ya un, varios claras en diferentes lugares y siempre impresiona cuando algo que tú no conoces o no sabes cuál es su origen、eh, te menciona. Eh, pero no es la única grabación. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de procesar todo el material, pero hay más cosas. Porque esto es última hora, esto la, se ha grabado es hace unas horas. ¿eh? í、sí, y además hay que decir que nuestra intención, sobre todo, era hacer esa prueba ya con un micrófono de una gran calidad. y、eh, regresar allí para comprobar otra vez de nuevo todo la, la, el, lo que es el entramado del colegio, a dónde daba ese aula. Es decir, y fuimos ya concretamente a grabar ahí, en ese aula, con, y comprobamos eso, que, que realmente、eh, no podía ser un sonido exterior. Sin embargo, esta vez los gritos y alaridos no regresaron, que l l e vamos de momento, estamos procesando esta última j o r n a d a y sí regresó este mensaje concreto, que también es curioso, o ¿no? s i s o n sonidos habituales, pues los niños, los gritos siempre saldrán. No, no, de repente solo s a l e esa otra voz. Clara. e s c u c h a m o s os parece? Vamos allá. Bueno, escuchábamos h a y una cuestión que, desde luego, impacta menos que los gritos, efectivamente. Los gritos eran como muy angustiosos y esto es como una voz perdida que dice clara.、Y、en esa tercera voz, o que creemos que dice clara, ojo, que esto siempre, siempre es muy subjetivo. Eh. Claro, la gran cuestión, la gran pregunta es: ¿qué se hace a partir de este momento? Porque la investigación es difícil que llegue a más. ¿Podremos tener elementos para saber si ha ocurrido algo? ¿Ese centro estuvo activo? ¿Las voces que surgen son de antes de ese centro? Sería、si、toda u de las preguntas, ¿no? ¿Ocurrió algo en esos territorios antes de que hubiera un colegio? Y bueno, y golpes incluso que, sobre todo. Hace unas horas, en la última visita que hemos hecho, fueron más patentes, se escucharon unos golpazos. ¿Volviste、fuentes. a escuchar los golpes? Sí, sí, pero esta vez muy claros porque、mmm, identificamos incluso el origen, era el fondo de la pared de ese aula donde grabamos estas psicofonías y cuando salimos vimos que ese muro、eh, no daba nada, era el muro de, de la pared exterior. Pero incluso hubo un momento en que llegamos a bajar porque escuchamos unos sonidos como si alguien estuviera andando por la planta de abajo. Es una investigación que sigue abierta, como tantas otras. s s que n o o o t r Iremos informando de ellas y tenemos novedades. Pero una obligación por parte de este equipo es compartir con ustedes trabajos que se están haciendo.、Eh, muchos acusan a los misterios y creo que Cuarto m i l í n es un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? De estar con temas muy similares. No, no, es que los temas siguen ocurriendo y en este caso en pleno corazón de la capital de España.、Eh, es una investigación en caliente. Iremos viendo lo que ocurre、eh, cuatro noches en total para Clara, tres e Javier Pérez Campos y las sensaciones que ahí ocurre algo. ¿Llegaremos a descifrarlo? Bueno, pues ayúdennos. Puede que haya información, t e n e r a h las vías,、eh, como en otras ocasiones ha ocurrido recientemente, para que ustedes nos a q u e n de dudas, colaboren con nosotros. Quizá alguien sabe algo, quizá alguien intuye no queremos dar más datos,、eh, el lugar que es concretamente y si ocurrió algo o la historia de ese sitio. Les prometemos i r con la investigación, pero es una pesquisa donde las voces se han cruzado con nosotros y así como les contamos muchas veces, aquí no ha pasado nada, cuando pasa, ahí están las pruebas. Y ustedes también ayúdennos a descifrar el misterio, que siempre es lejano de todos nosotros, pero que nos hipnotiza. Clara Javi, que continúe la investigación, muchísimas gracias y que esta impresión, que es un poco oscura por lo que se escucha, pues solo nos ayude a tener todavía más fe y más entusiasmo en nuestro trabajo. Gracias, amigos. Gracias, como gracias. siempre. Nosotros proseguimos, continuamos, no perdemos un minuto. Ya saben ustedes, el cuarto milenio, hacía tiempo que no tratábamos un tema tan clásico, ¿verdad?、Eh, voces, investigación, bien. Eh, lo tratamos porque es muy interesante y de última hora. Vamos con algo que sí está siendo muy habitual en nuestro programa. Creemos que tiene que ser así. Estamos en transformación permanente. La conspiración, nos manejan, la red, internet,、eh, personas encargadas de destruir reputaciones. Les va a interesar seguro. Santiago Camacho trae una información de última hora. Pero antes, antes recordemos, ¿no? Quedémonos con ese eco. A mí ha habido una que me ha impresionado mucho, ¿eh? Tanto la lo de los gritos, ojo, como ese niño que dice. Hola. Vamos ahora con una historia completamente distinta y yo creo sinceramente que les va a interesar. ¿Y saben por qué? Porque todos estamos accediendo ¿no? a, a lo virtual, que ya es algo e forma parte de la vida. Antes era como un universo diferente, ¿no? lo digital, lo virtual, no ahora. Es un cotidiano toma y daca. Y nunca mejor dicho porque、eh, muchas veces a muchas personas le molesta que le critiquen si uno es un personaje popular, imagínense. Yo exorcicé eso hace tiempo, pero、mm, compruebo, de verdad, con, con mucho interés. Cómo muchas personas de verdad、eh, sienten que, es, que son agredidos, auténticas campañas. Se habla de destructores de reputaciones. O al revés, personas que alzan,、eh, que quieren potenciar a través de las redes a ciertas ideas o personajes. Pues bien, todo eso nos influye, evidentemente. Pero ustedes también, están en casa.、Eh, y resulta que hace un par de semanas aproximadamente salió n información que voy a leerles el titular y l a e n t r a d i l l a porque es sorprendente. ¿Cómo los espías encubiertos infiltran en Internet para destruir reputaciones? Seguía la prensa diciendo. Las últimas filtraciones del extécnico de la Agencia Seguridad Nacional, NSA, Edward Snowden, han confirmado los peores temores de los blogueros, que sospechan que entre los trolls de la red, estas personas un poco agitadoras o que generan conflicto permanente, se encuentran agentes de inteligencia. Y esto sé, por eso digo que, que a todos les puede interesar, que habla de verdad y de ficción. Santiago Camacho, como siempre, lo sabe todo en torno a esta historia. Santi. Pues la verdad es que, efectivamente, los peores temores del mundo más conspiranoico de Internet parece que se hacen realidad en un documento que procede de la multitud de material que sacó de la Agencia Nacional de Seguridad Edward Snowden. ¿Y un documento que se llama de esa forma también?、No? Se llama El arte del engaño、eh, entrenando a una nueva generación de agentes encubiertos online. Ese es el título completo. Del de,、eh, estudio. Imagínate, es un, es un PowerPoint, es una colección de diapositivas. En realidad, tenemos que intuir el contenido porque todo esto es un material didáctico procedente del GCHQ, que es el equivalente a la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Es, digamos, el, el equivalente a, esa, a la agencia donde trabajaba Snowden y que compartían material, compartían, entre otras cosas, este material didáctico. Imagínate a una docena. De jovencitos recién salidos de las mejores universidades británicas,、eh, delante de una pantalla, con un、eh, profesor que tiene este PowerPoint y les va a explicar los procedimientos para qué. Los procedimientos para manipular por completo la opinión pública en Internet. Básicamente es. Un manual maquiavélico, pero maquiavélico en el sentido más estricto de la palabra, se parece al príncipe de, de Maquiavelo. Básicamente consiste en cómo conseguir que una persona u organización que nos es hostil o que no nos interesa,、eh, que esté d e s t r u i r por completo su prestigio o cómo una persona u organización que queremos levantar y que queremos hacer popular, hacer que las redes sociales la apoyen sin límite. Santi, vamos con la destrucción y luego te guardarás cosas seguro、uh -huh. para el debate que tenemos con auténticos especialistas. Esto da para mucho. Pero, ¿qué te ha llamado la atención de estos documentos al leerlos? Porque hay. Esas clases tenían que ser increíbles, ¿no?、Eh, era casi una precisión quirúrgica vamos a acabar con el prestigio de este tipo ¡pumba! Vamos a acabar con el prestigio de este tipo, por ejemplo, alterando el contenido de sus comunicaciones, de sus posts en las redes sociales. De repente、eh, hemos conocido muchos casos de alguien famoso, de alguien popular, que de repente dice una frase poco afortunada en Twitter y eso genera una、eh, avalancha de críticas, etcétera, etcétera. ¿Podemos estar seguros de que esa frase la ha puesto el aludido el 100% de las veces? Porque en este documento se explica que se puede hacer. Y que luego el aludido diga, no, no, no, si esto me lo han puesto a mí. Nadie le va a creer. Incluso se habla de alterar por completo fotografías. De tener acceso a su correo electrónico y la información privada, divulgarla, la información privada de carácter comprometedor, divulgarla a los cuatro vientos. O incluso. de generar esa información comprometedora a través de lo que llaman muy poéticamente trampas de miel, que, ser, de miel. De miel, que es、eh, colocar al objetivo en una situación comprometedora, generalmente de carácter sexual, y luego ese material pues hacerlo público a través de las redes sociales. Pero no solamente manipulando su imagen en las redes sociales. Por ejemplo, se habla de lo que llaman operaciones de falsa bandera. ¿Qué sería una operación de falsa bandera en este entorno? Pues imagínate que una jovencita abre un blog y dice que un conocido político. Ha abusado de ella sexualmente a cambio de prometerle p pues, un e s u puesto en el partido o un puesto de trabajo en tal l Político, de... periodista, deportista, economista, lo que sea. Efectivamente, cualquier persona. Porque eso también es muy importante en este documento. Aquí se está hablando de hacer esto a personas y organizaciones que no son amenazas contra la seguridad nacional, que no son terroristas, que no son estados enemigos, que... sino que sencillamente. molestan al sistema de una u otra forma. Y de hecho se habla incluso en el documento de cosas a un nivel mucho más amplio. Nos interesa que esta idea X cale en la sociedad. Hay que...、Eh, y se proponen estrategias de en qué foros hay que, hay que intervenir, en cómo ganarse la confianza y el prestigio, cómo convertirse en un líder de opinión en esos foros. y cómo diseminar la idea, cómo venderla. O también se habla de lo que se llama eh, eh, la gestión de la atención. Básicamente,、eh, puede interesar a los Gobiernos que la atención pública esté enfocada en un tema y se aleje de otro, pues eso también proponen en este documento Formas de hacerlo. Curiosamente, el currículo de, de estos、eh, agentes es amplísimo. Se, se propone que tienen que ser expertos en sociología, en psicología social, en redes sociales, evidentemente, en historia, en política, en economía, es decir, se habla de equipos multidisciplinares. de、eh, expertos en, en un montón de ramas, ¿para q u e Simplemente para hacer lo que podríamos denominar un lavado de cerebro a la mente global que se está convirtiendo en Internet. Santi, son palabras mayores, de máxima actualidad. ¿Te parece que nos unamos a la tertulia? Claro que sí. Vamos allá. Vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados. El tema, como decimos, es candente, ¿no? Le afecta a casi todo el mundo. Es un universo en plena ebullición. Alejandro Suárez, nuestro experto en tecnologías, en internet, en este submundo ¿Es o gran mundo, quién sabe. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos con nosotros, quiero presentarlo porque es muy interesante que aquí, en esta mesa, haya alguien que sabe mucho de la cuestión del derecho en la red. Porque, lo decía antes, ¿verdad? Ese vacío. Ese vacío existe, se puede hacer algo, se debe hacer algo, porque añadimos a todo lo que ha contado Santiago la enorme virulencia、eh, popular que a veces ocurre en las redes sociales, que alarman ¿no? en situaciones a todo el país. Ha habido, desgraciadamente, algunos hechos bien recientes,、eh, personas que se ríen de la muerte de otras. Todo eso siempre ha ocurrido. Alguien me dijo una vez: esto es como la taberna, solo que la taberna ahora es global. Y eso puede ser, se debe de legislar. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es un debate sumamente interesante. Él es Alonso Hurtado y es、eh, un abogado, un experto en este mundo del derecho tecnológico. Alonso, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y al otro lado, junto a Santiago Camacho, que se acaba de incorporar, maestro Enrique de Vicente, bienvenido. Muy buenas noches. Te dejo empezar con uno de los titulares tuyos que ya nos ponen a todos, nos agitan a todos. Lo que has escuchado, y luego le pregunto a los expertos, lo que ha dicho Santiago. Es ya alucinante, ¿no? Brigadas de espías. Que son instruidos para cosas que nos parecen increíbles, sobre todo vamos con destruir reputaciones. Pues sí, realmente el informe este que, que tengo aquí, todo a la... a d i g m s ...todo el ...el powerpoint que le daban como entrenamiento a los agentes, no hace sino confirmar una de las muchas paranoias a las que yo soy tan aficionado. Recordemos, a raíz de lo que ha dicho Santi, que al,、eh, al padre de Wikileaks. Lo que le hicieron fue tenderle una ¿verdad? de esas trampas de miel. Le lanzaron dos muchachas y luego dijeron ellas que las había violado. Y por eso le persiguen como el más peligroso terrorista. Lo mismo se va a extender a todos los campos. ¿Por qué? Porque lo que ha sido, lo que, lo que se ha convertido en el más democrático sistema de comunicación, que son las redes sociales e Internet, Se convierte también en una trampa y en una forma de controlarnos, de confundirnos y de、eh, meternos en trampas. Perfecto. Estamos situándonos y, y entendemos también algunas cosas. ¿no? Yo no sé si habrá habido alguna operación, luego nos lo contará Santi, s de este tipo en España, por ejemplo, que en lo virtual no hay fronteras, ¿no? pero que nos sea más cercana.、Eh, hablamos de personajes concretos, no hablamos de batallas de Estados. ¿Qué opinión tiene el experto en, en Derecho y tecnología? ¿no? ¿Esto, ¿Esto no es una ficción o es muy probable que esté ocurriendo tal y como se cuenta y que realmente algunos nos lleven años luz en cómo diseñar, lavar cerebros, empujar a personas hacia el abismo? ¿Cómo lo, cómo, ¿Qué opináis vosotros? Bueno, en o definitiva,、eh, se está replicando lo que desde mi punto de vista ya se lleva haciendo desde hace muchos años desde el punto de vista de la comunicación en el mundo, llamémoslo、no、analógico, es decir, en el mundo tradicional. Eh, en el fondo no es más con paralelismo, es decir, es trasladar a un nuevo medio,、eh, que es Internet,、eh, lo que ya se venía haciendo de antes. Es decir, manipular eh, eh, la, la opinión, manipular eh, eh, digamos, las, las corrientes digamos, de, de pensamiento.、Eh, bueno, no deja de ser más que comunicación.、Eh, otra cosa es que la hagamos con、eh, fines negativos o con fines、eh, positivos, digamos.、Eh, lo que pasa para, es que es muchas personas estarán pensando, y traslado la pregunta bien a Alejandro, para empezar ya el debate. ¿Qué elementos diferenciadores puede haber aquí? ¿no? A mí me decían, precisamente, oye, yo no es que me arme l a ni me deje al armar, simplemente lo cuento. No es para tanto, porque esto s a l u d o siempre, por ejemplo, en los bares. Claro, pero en los bares,、eh, el bar no era tan grande como para influir a 200.000 bares que estaban al lado. Ni dejaba pistas como deja Internet. a l e j a n d r o y e m p e z a m o s el d e b a t e yo lo que creo que la clave es esa la televisión es un gran medio de masas y se puede difamar a alguien, quizá de una manera más fácil y más rápida, utilizando un programa como este en p r i e time que, que a través de Internet, pero el programa pasa y la memoria colectiva va debilitándose, sin embargo Internet siempre queda ahí. Yo soy un delincuente o un tío muy simpático, pues mis familiares tendrán —y mis amigos— una opinión, pero si en Google hay cientos de comentarios que hablan、eh, de que yo tengo determinadas actitudes, pues muy posiblemente lo que quede en el argumentario global en el momento que cualquier persona quiera informarse de mí y saber、eh, cualquier tipo de, de, de tema relacionado conmigo es lo que busca a través de, de, de Google, en este caso. Esto ha pasado y ha ocurrido siempre, y ha ocurrido y es conocido en determinados países, China, Venezuela, Rusia, a nivel político, a nivel empresarial, a, ni a determinados niveles, lo que no sabíamos es que esto era capaz de producirse en serie, como si fueran hamburguesas perfectamente paquetizadas para ser consumidas, por parte de un país occidental y de sus servicios secretos. Eso es lo que realmente es, no diré inquietante, porque todos podíamos suponer que hay ciertos intereses en controlar a las masas y a las redes sociales, pero sí, al menos, yo creo que un poco chapucero. o ¿no? n Abrimos el debate, compañeros, sobre todo en el aspecto de vamos a ver, se puede alzar a cualquiera, se puede destruir a cualquiera, muchas de las cuestiones quedan ahí en un limbo, ¿debemos controlar todo esto o esto debe ser, de verdad, como nunca antes ha habido, el imperio de la absoluta libertad? a b r i m o s e l debate p u e s i d e v e n e en cualquier n m m o t o yo creo est que esto i k e r es una auténtica paradoja, porque lo que estamos hablando no es ni siquiera de regular las redes sociales Últimamente lo que estamos hablando es de controlar Twitter. Y lo centro en Twitter por una razón, porque si yo tengo un círculo de amigos en Facebook y hago、eh, un comentario, el que sea, eso es intrascendente. El problema es que en Twitter es un comentario abierto que queda para todo el mundo. En mi opinión, no hay que regular Twitter. Twitter es una herramienta y, como tal, debe estar sujeta a una legislación y no necesita ningún tipo de regulación especial. Lo que hay que regular, y es lo que no es políticamente correcto decir, es el comportamiento de ciertos cafres que están en Twitter, pero también están en el bar de la esquina o en el partido de fútbol de hace tres semanas. Es irrelevante. Hay comportamientos que son delictivos e incívicos y que tienen que regularse independientemente de si aparecen en Twitter o en cualquier otro sitio. Sí, luego, además, en estos, en estos casos recientes que mencionabas, también los propios medios de comunicación convencionales. Eh, hemos pecado、eh, de, de cierta imprudencia. Si un chaval o un señor、eh, en Twitter que tiene 20 seguidores dice una barbaridad,、eh, eso tiene una difusión mínima, llegará a 100, a 200, a 300 personas. Si de repente eso lo conviertes en la noticia de apertura de un telediario, esa barbaridad llegará a millones de personas y,、no、es, y más que eso, se reproducirá otra vez en Twitter. Bueno, es que en el caso concreto este al que has aludido tú, Icker. Resulta que han, detuvieron, que yo r e c u e r d e a cuatro personas, pero había, unas cinco días después, había 17.000 tweets, que no eran sino repeticiones y que habría que pensar hasta qué punto eran tantos, en la medida en la que medios de difusión y los propios medios a través de internet habían difundido esa noticia y había gente que se había hecho eco. Para mí esto、mmm, me parece muy peligroso, en el siguiente sentido. Aprovechándose de una estupidez. provocada por tontos útiles al sistema Repite término constantemente, tontos, ¿no? útiles, tontos útiles que a través de la cacacracia como yo、eh, espontáneamente en otro debate califiqué concretamente a twitter es decir en el que cualquiera se cree con derecho a、mm, poner verde a cualquiera o a decir cualquier barbaridad y hay suficiente gente como para repetirlo Como se van a repetir comentarios sobre lo que yo estoy diciendo ahora, ¿qué ocurre? Aprovechándose de eso, el sistema puede acabar utilizando esto como una herramienta represiva, con lo cual pueden destruir tu reputación, la mía, la de Santi, no digo la de estos señores, porque nosotros somos peligrosos. Yo opino que estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Enrique, pero me gustaría centrar el tema en, en una cosa. Hay un tema que es muy importante, un asunto que es muy importante en todo esto y es los economics. Esto es muy barato. Es decir, por primera vez en la historia, el t i r a r el prestigio de una persona no requiere de grandes movimientos de masas, haya un viso de realidad o no. Realmente, con cinco becarios con un poquito de tiempo libre, esto se hace. Esto se hace y esto trasciende. Y esto puede llegar a primeras planas de medios de comunicación que lo hacen más repercutible todavía. Yo voy es a la a contar... panacea del destructor de reputaciones. Claro, ¿no? Destruir siempre ha sido más fácil, más barato y ha habido más motivación que para construir. Y ahora es más barato y más rápido que nunca. Yo quería contar la anécdota de una de las personas, no voy a mencionarla, pero sí diré que es uno de los empresarios más importantes de este país.、Uh -huh. Un día me llama un alto directivo de una compañía y me dice Tenemos un problema. Hay un vídeo del presidente en internet que lleva 60.000 visualizaciones, que para nosotros es un problema gravísimo. Pues, chico, a ver en qué te puedo ayudar. Y me dice: Vamos a ver, el problema de esta compañía no era ni la caída de ventas, ni el ERE, ni los problemas de facturación, ni la crisis. Era que había una cierta. Mofa del presidente en internet en un vídeo colgado en una plataforma de Google, que es una plataforma que es YouTube. Me decía, toda la obsesión era quitar esto de aquí. ¿A dónde nos lleva esto? Uno de los hombres más importantes del sí, país、bueno. está preocupado porque hay un vídeo en el que un tipo particular que vivirá en un pueblecito recóndito interesante, interesante. se mete con él en un vídeo en internet y lo está haciendo viral. Y era la preocupación real de un tipo superpoderoso. Y era la preocupación、sí. de un tipo superpoderoso que, si la preocupación fuera un gran medio de comunicación, habría levantado el teléfono, habría hecho una llamada y habría tenido un interlocutor, y ahora tenía un enemigo —que puede ser un enemigo cualquiera de 40 millones o 46 millones de españoles— en un sitio desconocido que no sabía quién es y con el que no tenía interlocu interlocución posible. Cualquier persona, en cualquier punto, puede hacer eso y puede preocupar a uno de los hombres más importantes del país. Y termino, Por eso es tan importante el control de la red, porque el control de la red es poder absoluto hoy en día. Y el que controla la red puede controlar las masas. Por una cosa, si me permitís, Enrique en sus claves m e h a n d a d o una cosa que me parecía muy interesante para seguir este debate, sin duda interesante. Han hecho que seamos adictos absolutos a la red. Y quiero, Enrique, que me lo cuentes con la fuerza q u e contabas en las claves. e、bueno, l primer paso de, de todo esto es que uno se sienta al final, como este presidente de gran compañía, absolutamente angustiado por un comentario o algo. Eso es porque se ha generado antes una dependencia, ¿no? Vamos, sí, en general el problema con las redes es, primero, se ha, hay ya un montón de estudios desde hace tiempo, el último que se ha publicado es de unos、eh, neurocientíficos rusos, demostrando que Internet y las redes sociales son tan adictivas como cualquier otra droga o como los jueguecitos o como cualquier otra cosa que crea adicción. Y que es una adicción que se vuelve. Físicamente ya y fisiológicamente peligrosa. Y no somos conscientes de ello. El problema es para qué se puede usar esto en el futuro. O sea, va tanto desde el problema de la adición que ya existe hasta qué puede provocar esto en el futuro. Derecho al olvido. Muchas personas dicen, claro, es que eso ha quedado ahí. ¿Qué pasa? Hay una gran polémica ahora,、eh, Alonso, Alejandro, sobre por qué eso tiene que quedar eternamente ahí. No es lo mismo irse a una hemeroteca a consultar. Digamos, la batalla del presidente de la compañía que dice Alejandro, imagínense esto en el mundo del papel, que, que quede ahí y que todo el mundo pueda consultarlo. ¿eh? Fijaos, eh, el derecho al olvido,、eh, tenemos que diferenciar、eh, casos y casos. Hay casos en los cuales、eh, son publicaciones realizadas por medios de comunicación en las cuales constatan que X presidente de X compañía、eh, ha presuntamente cometido un delito de corrupción y lo que hace es informar, por ejemplo. Eh, y otros casos en los cuales,、eh, y esa información queda publicada en ese medio.、Eh, adicionalmente, tenemos a los buscadores. Los buscadores lo que han hecho ha sido poner una capa por encima. Una capa que nos permite llegar de forma rápida, inmediata y en cuestión de milisegundos a algo que antes nos costaba irnos a la hemeroteca.、Eh, pongo el ejemplo del b o e c u á n t o s de esta mesa os habéis leído alguna vez、sí. un b o e Me sumo.、Eh, yo tampoco.、Eh, y, y soy abogado. <risa>、eh, ¿Por qué、eh, p o r qué ahora sí le, tenemos más acceso a esa, a esa legislación? Porque directamente buscamos en Google y nos aparece, rápidamente. No hay que buscarla, es rápido, es muy inmediato. El derecho al olvido, precisamente、eh, en lo que se centra, la, la, porque está ahora tan, tan en boga, es precisamente la sentencia, que lo que dice es, oiga, señores buscadores, ustedes no son meros intermediarios, ustedes son responsables también de la información que están indexando y que están tratando. Y por cierto, que están ganando muchos millones de euros y de dólares gracias a ese tratamiento que están haciendo. Por lo tanto, a esta fiesta no se puede venir solo a hacer una de las partes, a ganar dinero. Si viene usted a ganar dinero a esa fiesta, también tiene que cumplir con la legislación asociada. Eso es justamente lo que, lo que una de las muchas cosas que introduce esa, esa sentencia. Alejandro. Yo creo que Hay que centrar el tiro, además, en la actitud de una compañía que, no lo olvidemos, es una compañía eh, privada. Eh, Google se ha convertido en el cuarto poder que recibe una nota de un juez y dice este sí y este no. Y a lo mejor lo hace con un criterio muy interesante, muy inteligente y, y, y no es discutible, pero la realidad es que no puede ponerse a la altura de un país. A mí lo que me preocupa de esta sentencia reciente en Luxemburgo es que le da a Google el poder de decidir quién soy. Es decir, si A través de los trolls que estamos hablando hay determinados comentarios hirientes, lesivos o, o equivocados con una mala intención detrás sobre mí en Google. Google tendrá que decidir, o ahora mismo tiene que decidir, si acepta mi reivindicación o mi reclamación al margen de que un juez diga que es lícita. Hay algo muy importante en lo que ha dicho Alejandro, has dicho de Google. que es un cuarto poder, que es muy inteligente y que parece que está por encima de los países. Es que a lo mejor no está. Es que ya vienen de lejos las acusaciones de que Google puede ser un instrumento, se ha dicho de la CIA, pero a lo mejor no de la CIA, sino de la NSA, sí, la NSA. en ese caso no se sabe. Se ha señalado más bien de la CIA. ¿Por qué? Es un suprapoder, está por encima de cualquier cosa. O sea, tiene mucho más poder que el presidente de este Gobierno o que la señora Angela Merkel. O sea, a mí me parece eso bastante claro. ¿Qué ocurre? Que realmente al mismo tiempo nos sé、si、es de una utilidad enorme para todos, pero al mismo tiempo、eh, todos, es una trampa en la que todos podemos caer. Lanzo una pregunta, casi como colofón, porque al final es pulsar un poco lo que está ocurriendo. Había varias noticias sobre el derecho al olvido, sobre estos trolls. Que se ha n convertido ya en un término pues, muy popular, n o pero no podíamos imaginar, Santiago, que había agentes preparados, en algunos casos, para atacar sabiendo lo que hacen. n o Uno se imagina pues bueno, al típico desocupado que no tiene mucho tiempo, que le da porque tiene fobia o filia. Bueno, pero espías quiere decir que hay un material que están intentando、uh, atajar. La gran pregunta que os lanzo como final del debate es esta internet que estamos viviendo ahora mismo, en el 2014, que es tan prodigiosa y asombrosa para muchas cosas, que ha generado, por ejemplo, para los investigadores y periodistas, imagínense ustedes, ¿no?、Eh, ya veríamos el mundo sin internet de una forma muy diferente, imposible casi. Bien, ¿vamos a seguir con este tipo de internet o las maniobras para el intento de legislación, de regulación y de control de la red decían que es el gran, la gran partida? Eso va a ocurrir, hagamos una profecía.、Eh, ¿Qué opináis, compañeros? Yo acabaría con tres ideas. La primera,、eh, Internet hoy ya lo es todo. El país que domine Internet domina el mundo. Yo creo que es el gran campo de batalla a nivel tecnológico, de información y a nivel de geoestrategia. ¿no? Todos los intentos han sido fallidos, de momento parece, Alejandro, ¿o no? Bueno, yo es que parto de la base. A mí me hace mucha gracia cuando la gente me habla de la neutralidad en la red y cómo hay que defender la neutralidad en la red. En mi opinión personal —y a lo mejor escandaliza a alguien—, la red nunca ha sido neutral. La red la crean los americanos, la legislan los americanos, la rigen los americanos, la dominan las compañías norteamericanas y nos dejan salir a jugar al jardín. Para mí la red no ha sido neutral ni, lo, ni probablemente lo acabe siendo nunca. Para mí es una. Es un campo de batalla、eh, en el que hay un país que tiene mucho más terreno cogido de los demás y nos deja salir a jugar un ratito. Y esa es la segunda idea que quería comentar. Y la tercera, yo quería hablar de una película que seguro que os suena. La película La Red, una película del año 1995 por Sandra m u ñ o l p e l a de historia, ¿no? Que en aquel momento parecía ciencia ficción. Claro. Estamos hablando de esto, del derecho al olvido, de la neutralidad de la red, de, de todos estos conceptos. En el momento en el que un regulador pueda decir. que puede o que tiene la capacidad tecnológica o que crea la capacidad tecnológica de eliminar todo tipo de información sobre una persona en Internet, tiene el poder absoluto sobre su vida. Si mañana mi DNI, mi tarjeta de crédito, mi coche, mi casa, mi identidad, mi tarjeta de la seguridad social, mi cuenta bancaria, está en manos de un señor que da una tecla del ordenador, Ese señor puede hacerme desaparecer, y es el argumento precisamente de esta película. Cualquiera de nosotros necesita de esa información digital que hoy en día lo es todo y es básica. Eso hace que pueda haber comportamientos, por error o por maldad, que sean peligrosos en este aspecto. Un señor, con ese poder y con esa herramienta en una oficina, aunque sea una oficina controlada gubernamentalmente, puede hacernos de facto ser una persona que no somos o desaparecer. Alonso, tu colofón. Precisamente en estos momentos, justo y enlazo con lo que hablaba Alejandro,、eh, se está discutiendo a nivel comunitario y también a nivel、eh, norteamericano, en Estados Unidos, se está discutiendo el concepto de neutralidad en la red. La, la las,、eh, Internet de primera y la Internet de segunda y de tercera y de cuarta y de quinta.、Eh, en el momento que se dé ese paso, y se va a dar, no lo dudemos,、eh, Las reglas del juego probablemente cambien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van o bien duplicar las reglas del juego. O bien a, a crear diferencias, diferentes reglas del juego para cada uno de los a c o s Hablamos de diferentes divisiones, como se e u e l r a en el fútbol, ¿no? Primera, segunda, segunda. Justo, la diferencia es que en el fútbol, al final, lo que, fuera, fuera,、sí. lo que es fuera es fuera y lo que es gol es gol, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que se van, es muy probable que se creen、eh, diferencia, diferentes regulado, regulaciones, básicamente porque el que está en primera、eh, paga unas condiciones distintas al que está jugando en segunda. Es tan simple como eso. Esa democracia de la red se va a romper, en tu opinión, en los próximos años. Tú, justamente es eso. Lo que se está、eh, debatiendo ahora mismo, concretamente en Estados Unidos, y de lo mismo se está debatiendo a nivel, a nivel comunitario.、Eh, se está debatiendo principalmente por los propios gobiernos, por los propios operadores, que al final son los que ponen las carreteras para, para que todo esto pueda existir, y también por parte de los propios prestadores de servicios. No olvidemos que los prestadores de servicios son los propietarios de la información. Son ellos los propietarios de información. Y esta sentencia, además de, de, del caso de, de Google. le refuerza adicionalmente que son responsables y propietarios de esa información. Eso puede hacer cambiar las reglas del juego.、Eh, algo que pensábamos que podía ser、eh, solo hacia un, hacia un lado en beneficio del ciudadano, se puede acabar convirtiendo en que tiene un efecto boomerang hacia atrás. Curioso. Enrique, te he d e j a d o empezar, maestro, la conversación y te dejo terminar brevemente, eso sí. ¿Qué pasará con Internet de aquí a un futuro inmediato? Hemos dibujado varias posibilidades. No puedo imaginarme el futuro, pero sí me preocupa el, el presente inmediato. Hemos dejado de lado un concepto que es importante en cuanto al control y la represión de la red, que es el terrorismo. Entonces yo diría que después del 11 de septiembre, con la excusa de、eh, la seguridad y de proteger la legislación y el orden vigente, y también, además. con la excusa de otra serie de nobles conceptos como el derecho al honor, cada vez estamos avanzando más hacia un estado de control policial, en el que cuenta mucho más toda esa serie de conceptos que la libertad. Entonces, no podemos consentir bajo ningún concepto que con la colaboración de tontos útiles o de verdaderos agentes al servicio del sistema vayamos hacia un liberticidio más, porque la red, Si un concepto, además de otros maravilloso, tiene, es que es un campo libre, es un campo de libertad, de conocimiento, de expresión de ideas, de compartir ideas, y también que es a lo que ha sido y será manipulado de poder encumbrar a un personaje como Obama con el ayuda, el ayuda, la ayuda de las redes sociales como la gran maravilla, y luego ya vemos lo que nos hemos encontrado. Interesante, Enrique, porque hemos hablado de destruir reputaciones, pero también, apuntaba algo Santiago. Podemos tener el ejemplo, q u e s e v e en España, n o de incumbrar a personas concretas c o n una sorpresa y tener ese apoyo que se está viendo que es fundamental. Siempre hay que, estar, siempre hay que estar atento con la sospecha de que a lo mejor hay una mano oscura detrás haciendo ese tipo de maniobras. Ante todo, mantener la conciencia de uno mismo y de la libertad. No hay concepto más noble, no hay religión más noble que la libertad. Bueno, pues hemos repasado la última hora en la red, empezábamos con espías, hemos terminado también hablando de películas que parecían como siempre ficción y hemos hablado un poco de la legislación actual y de esa sensación que hay de bullicio y hacia dónde iremos. ¿Habrá ese Internet dividido en fragmentos? ¿Internet para ricos? ¿Internet para no tan ricos? ¿Serán diferentes? ¿Tendremos diferentes accesos? Porque lo que ocurre ahora, desde luego, llevamos unos cuantos años, repito, para los investigadores es como una increíble panacea que tiene su lado oscuro. Pero que, ¿dónde acabará? Bueno, pues seguro que seguiremos haciendo debates para tomar el pulso de información. Comenzamos con esa noticia de Santiago Camacho, increíble. ¿Se imaginen? Yo estoy seguro que Santiago ha estado en esas clases, estoy convencido, <risa> escuchando y viendo los PowerPoint de cómo manejas r en e la red. Si no, no entiendo algunas cosas. Compañeros, muchísimas gracias a los cuatro, de verdad.、Gracias. Vamos a hablar de otra maravilla de la red, por cierto.、Eh, Diego Marañón la trae ahora, y solo a través de la red sería posible. Hemos hablado muchas veces de la visión increíble del astronauta cuando se aleja de la Tierra. Contempla lo poco que somos en el espacio. Bueno, pues Internet tiene algo que decir. Misterio 4.0. Y mucha atención, queridos amigos, porque creo que lo que nos trae esta semana Diego Marañón es algo grandioso, es algo que nos reconcilia con nuestra tierra, con nuestro mundo, con nuestra propia especie. Con lo poco o lo mucho que somos. Diego Marañón, Bunker Secreto. Buenas noches, amigo. a r a h i buenas noches. La verdad es que no lo has podido definir mejor.、Eh, llevamos muchas semanas ya comprobando cómo la tecnología bien aplicada puede acercarnos a otros mundos. Pero ya decía el u a r y así nos lo recordaba la mítica colección de Plaza y Janés, que esos otros mundos que existen están en este. Y... Eso, justo eso es lo que te traigo esta noche, una ventana privilegiada, Iker, y en tiempo real con vistas a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque la NASA acaba de lanzar un canal de televisión por Internet, gracias al cual todos nuestros amigos, desde su casa, van a poder ver en vivo nuestro planeta. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mediante un sistema de cuatro cámaras que se acaba de instalar en la Estación Espacial Internacional. Es importante dejar claro, Iker, desde el principio que. Lo de esta noche no es una simulación, no es un paisaje virtual, no es realidad aumentada. Las imágenes que ya estás viendo ahí、eh, son reales en todo momento, Ike, y en tiempo real.、Eh, como ves, es espectacular, no me lo puedes negar. ¿Qué es lo que más nos sorprende? ¿Qué puede llamar la atención del ser humano no acostumbrado a estas visiones? A ti, por ejemplo, al observar un poco nuestro pálido、eh, punto azul en mitad del firmamento, al observarlo a través de la tecnología humana, que es curioso, ¿no? El sueño del hombre.、Eh, ¿Qué, ¿Qué te impacta más? ¿Qué es lo que más puede llamar la atención? Pues te cuento. Lo primero que me llamó la atención es cómo han conseguido lanzar este canal por Internet. Es simplemente el origen de todo este proyecto. Bueno, nos cuentan que este experimento consiste en probar estas cámaras, en ver cómo se comportan expuestas a la radiación y en evaluar pues, la capacidad del equipo para sobrevivir y funcionar durante largos periodos en el espacio. Es un experimento que tiene fecha de caducidad, eso sí. Se ha dicho que terminará en octubre de 2015 y hasta entonces. Eh, podremos disfrutar、eh, siempre que queramos de estas vistas que hasta ahora eran exclusivas de los astronautas.、Eh, puede Iker que cuando conectemos la imagen nos aparezca en negro. Bueno, si es así, no nos lancemos a pensar enseguida en conspiraciones o en censura por parte de la NASA, porque hay que decir que cada 90 minutos la Estación Espacial Internacional orbita en la oscuridad en una zona de penumbra que genera la interposición de la Tierra entre la Estación Espacial y el Sol, así que será cuestión de esperar. Lo curioso. Por ejemplo, lo que me preguntabas antes qué me llama la atención pues esta retransmisión en directo también incluye, fíjate, algunas de las conversaciones de la tripulación. Claro, imagínate, hay por lo tanto muchísima gente pendiente alrededor del planeta de todo lo que se habla. De hecho, existe, ya sabes, toda una mítica、eh, en torno a las conversaciones de los astronautas en la historia de la carrera espacial. Pero no solo de e s a s conversaciones está pendiente la gente. No descubrimos nada nuevo si decimos que los rumores o incluso las imágenes más o menos extrañas de supuestos avistamientos de objetos desde el espacio. Han estado presentes y circulando por los mentideros desde prácticamente el comienzo de la carrera espacial. Bueno, pues los buscadores de no identificados Iker, han encontrado en esta imaginación, te lo puedes imaginar, una grandísima oportunidad para tratar de cazar algún tipo de, de intromisión anómala ¿no? entre las imágenes. Y es que recordarás, seguramente que lo recuerdas, que sí, hace no mucho, y lo comentamos en cuarto milenio, hubo un astronauta chino, el h é r o e Chao. Que aseguró que había sido testigo de la aparición de un supuesto ovni justo cuando instalaba unas antenas aquí en la Estación Espacial Internacional. Bueno, es como un gran ojo mecánico en el espacio al que podemos acceder con un clic. No es ninguna tontería, ¿eh? Porque si realmente hay fenómenos anómalos, puede existir el misterio de los ovnis, se cruzan extraños cuerpos de origen desconocido entre la Tierra y esas cámaras, tendremos que verlo. Luego vendrá ¿no? la hipótesis B de si se corta la emisión, si se. Pero, desde luego, es para ojear ¿eh? esta e x p a n i ó n espacial internacional de vez en cuando y estar atentos a la belleza, por un lado. A lo que emana n o esas imágenes poderosísimas que somos nosotros en mitad del firmamento, y por otro lado, también hay que decirlo a ver si hay suerte n o y encontrar、sí、a l g n fenómeno extraño. Porque hay que incluso si tenemos suerte, podemos ver las luces de los grandes centros urbanos. A veces hay tormentas eléctricas impresionantes o una maneta cada、bueno, 45 minutos. Es así lo que se puede ver.、Eh, no se ofrecen imágenes del interior, pero vuelvo a repetir que la señal es en tiempo real y para muchos estoy seguro este proyecto. Va a ser lo más cercano que vamos a estar de poder contemplar ese pálido punto azul, p o r que no hay un balcón semejante. Hablábamos, Diego, hace no mucho tiempo,、eh, con el estreno de la película Gravity, hace ya una temporada, de esa imagen transformadora ¿no? del espacio. Pues bueno, ahora podemos estar muy cerca, de una forma asombrosa, gracias a esa t tecnología que parece h a e r n e g o c a Gracias, compañero. Un placer, Iker, hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí está, la epifanía, lo decía Diego Marañón, esa imagen de. De nosotros, de nuestro mundo, de la humanidad en el espacio y el shock、eh, que imprimen nosotros cuando somos conscientes de ello. ¿Será lo mismo verlo en casa a través de una pantalla? Hombre, lo mismo no puede ser, pero algo es algo, ¿verdad? Vamos ahora con otras imágenes, imágenes, ya lo saben, de Cuarto Milenio. Comenzamos esta semana con una imagen que cuando yo recibía los análisis que me envía Guillermo León, les leo literalmente. Probablemente una de las fotografías más impactantes recibidas en esta temporada de Cuarto Milenio. ¿Y por qué? Pues ahora enseguida lo verán. Nos lo enviaba Isabel Carrión, camino del puerto de Cotos, en la sierra de Madrid. Una excursión. Ella nos indicaba que por un lugar bastante peligroso. Es más, hasta tal punto que, como ven, los excursionistas. Tienen que ir en fila india, en una larga fila india porque, al parecer, pueden despeñarse muy fácilmente. ¿Y qué apareció? Esto que tenemos aquí. Ahí está. Una especie de niña, creen ver ellos, una neblina que hace que se forme como el cuerpo de una pequeña, incluso el pelo estaría aquí, la cara, y ellos identifican una cruz en el pecho. Nos indicaba que es un sitio peligroso y que si tenía que ver algo esa cruz que había salido. La verdad es que no sabemos si esa cruz tiene nada que ver, sobre todo porque esa cruz está hecha con los árboles que hay detrás. ...y、si、vemos las ramas, identificamos perfectamente esa cruz. Guillermo nos decía que es una de las más impactantes por las casualidades que se han dado al realizarla. Esto que vemos no es ni humo ni nieve, son orfs. Orfs que se han juntado de tal manera que crean una figura femenina. Eh, las hojas de los árboles han dado esa forma al pelo, que incluso se puede ver un poco ondulado, y esa cruz, como decía, la han hecho las ramas, con lo cual una serie de casualidades que han hecho que aparezca una especie de tercer hombre. Y ustedes recordarán que el tercer hombre es aquella persona que acompaña a los montañeros cuando están en algún peligro, pero resulta que no es una persona, sino que es un ser Que de repente desaparece delante de ellos cuando ese peligro ya ha pasado. Tal vez en esta ocasión también un tercer hombre o tercera mujer en este caso se apareció para ayudarles. Ahí lo dejamos. Y nos vamos hasta otra imagen que en esta ocasión nos la enviaba Rubén Santamaría y es sacada de Google Earth. Él dice que, bueno, que viaja mucho con la imaginación, eso sí, con este programa y otros parecidos. Y que cuando estaba visitando Stonehenge. Que se encontró a una persona sentada en uno. Aquí lo tenemos, en una de las grandes piedras. Ahí está. Ven perfectamente que hay una cabeza, como una especie de cuerpo. Incluso podría estar más que sentado como en cuclillas, ¿verdad? Cuando nosotros hemos ido a la dirección indicada que nos daba, lo que vemos es que es una oquedad que se ha realizado en la piedra. Voy a ampliarlo para que lo vean perfectamente. Ahí está. Y parece como de un ser pequeñito, cabezón. Con las piernas muy cortitas, eso sí, es t o d a una simple casualidad. Ahí tenemos una imagen donde se ve mucho mejor. Ahora,、mmm, esta casualidad, la piedra estaba hecha así por algo. ¿Se introdujo a l g u i e n dentro? Eso es lo que tendríamos que averiguar. Si saben ustedes la solución, ya saben que hay dos vías de contacto donde nos pueden escribir para enviarnos esa solución o cualquier fotografía o vídeo que desean que analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenioarroba cuatro com y nuestro apartado de correos 18189 c o n e l código postal de Madrid 28080. e n En las redes sociales nos tienen que seguir en Nave del Misterio. ¿Han visto antes las imágenes del programa que hicimos en Mérida de Milenio 3, el programa Hermano?、Eh, se puede llamar Hermano Pequeño, porque la radio siempre ha tenido una dimensión quizá menor que la televisión. Son mundos diferentes. O Hermano Mayor, porque es más veterano, ¿no? Y nació, pues, hace ahora 12 años. La verdad es que cómo ha pasado el tiempo, cómo ha pasado el tiempo. Es increíble. Y a veces uno tiene la conexión con momentos. En los cuales se da cuenta, es como esa película de la vida que pasa rápidamente. A mí me ocurrió en este viaje, porque hemos visto ese puñado de, de sentimientos, de escenas, de momentos, de instantes, pero luego cada uno tiene su propia película, ¿no? e n o e s difícil de narrar, difícil de contar, casi imposible, diría yo. Hubo un momento en ese、eh, anfitero romano de Mérida, donde hicimos el programa hace unas fechas, donde estuvimos con un afecto tremendo por parte de todos los que allí se desplazaron. Que me subí a la parte más alta y la verdad es que me sobrecogí como pocas veces. ¿no? Es uno de los impactos fuertes, uno de los momentos de catarsis fuertes de los últimos años.、Um, caí a la tarde, aún no había nadie, evidentemente, solo el equipo que trabajaba. Parte de ese equipo está también en este programa, nos multiplicamos en ese aspecto. Y yo quise. Como siempre hago cuando nos trasladamos fuera a algún lugar, ver cómo sonaban las músicas, ver cómo lo viviría una persona, un chaval, una chavala, desde dentro del graderío, ¿no? Cómo iban a percibir ellos todo eso. Y el sonido y la música es una forma directa, ¿no? De conectar con el misterio. Pero no me imaginaba, amigos, el impacto enorme que me produjo. Es verdad que el anfiteatro donde hicimos el programa en tiempos fue mucho más grande, era como un auténtico b e r n a b é u casi en piedra. Y mi compañero Noel Calero puso algunas músicas de esas que yo utilizo en el programa y que a veces surgen también aquí, muy especiales, como la que suena en la Biblioteca del Alma. Y madre mía, pensé en lo que sabían los romanos. En ningún pabellón, en ningún teatro, en ningún lugar he visto, he comprobado, he sentido cómo la música latía, expresaba cosas、eh, imposibles de describir de o de describir. ¿no? Piedra derruida hace dos mil años y sin embargo. Aquello era como un gigantesco altavoz, como un embudo. Yo me imaginé a lo largo de la noche, ya después, cómo se podía ver ese anfiteatro iluminado en la noche, emitiendo músicas y lanzando mensajes a las estrellas, ¿no? Nuestro techo eran las estrellas como ustedes han visto antes. Pero también allá arriba, desde el anfiteatro, oteando, ¿no? Como si fue, fuese yo una v e r r a p a z ¿no?、Eh, oteando muchas cosas, entre, entre otras muchas también,、eh, mi propio. Trayecto y camino, y de todo este equipo, ¿no? Y en ese instante、eh, vi que todo eso era un poco una locura. Les contaré, quizás se lo he contado ya porque me repito mucho, ya lo sé. Que en la cadena Ser, una programación toda ella líder indiscutible, cuando llegamos en 2002,、eh, nos dieron un hueco prometiéndonos, asegurándonos que era s o l o un programa de verano, s o l o podíamos estar a una sustitución de verano, como ocurre, e ¿no? En ese periodo. Y un día Carmen me dijo: Caramba, es el verano más largo de nuestra vida, ¿no? Un verano de 12 años, intenso, y que hemos vivido con un cariño enorme.、Eh, vivimos una especie de agasajo que. Yo lo pensaba, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte, la oportunidad de recibir ese cariño de personas que, que no ha conocido, pero que siente que hay una conexión, ¿no? Personas venidas de todas partes. Les c o n t a r é historias humanas、e、increíbles. Personas que venían de Barcelona en moto. Barcelona-Mérida no es fácil. Eh. Historias increíbles, ¿no? Para estar ahí con nosotros pasando auténtico frío a las cuatro de la mañana. Una vez más me di cuenta de que esto era un fenómeno y que muchas personas compartían el espíritu de la televisión y de la radio, porque creo que es el mismo. Pero también cuando volví a Madrid ocurrió algo que para mí no es casual, casi nada es casual, ¿no? Entré a Madrid por otra carretera, no la habitual, por una radial. Tuve que,、eh, digamos, serpentear por algunas calles por las que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y entonces, y testigos son Carmen y nuestros compañeros Diego Marañón y Javier Pérez Campos, de este equipo también, llegué ante un edificio, ¿no? Y Carmen me dijo: Mira, ese edificio ya viejo, ese edificio ya casi decrépito, tenía en su día un ático. Y lo miré muy fijamente. ¡Qué contraste, ¿no? Miles de personas en Mérida agradeciéndonos la labor, abrazos, afecto. Un montaje impresionante, eso era la radio. Que ...que muchos pueden pensar que siempre ha sido así la radio, o ¿no? Y no, porque en aquel ático con el que me crucé por casualidad, allí estuvo Iker años haciendo radio, pagando por hacer radio, limpiando la emisora. Las radios comunitarias, que seguro que están ahí emitiendo hoy en día, ¿no? En ese tiempo de Internet, seguro que mucha gente aprende a hacer radio ahí. Y fue como un shock, ¿no? c o m o un volver al origen. Y yo creo que volver al origen es bueno. Para redimensionar lo que nos pasa. Y no es solo una cuestión mía, yo creo que les puede valer a todos ustedes. A veces no valoramos los logros que tenemos, a veces no valoramos cierta comunidad o cierto objetivo que hemos conseguido. Como siempre digo, lo damos como algo normal. Un r e b o b i n e instantáneo de dónde venimos, qué hemos hecho, cuánto esfuerzo se ha producido, nos hará tomar la dimensión, tanto heroica de eso que hicimos, como de auténtica, digamos, satisfacción, ¿no? Auténtica, real, al comprobar que ha habido todo un trayecto. Y yo me vi en aquella radio donde podía contarles miles de aventuras, ¿no? Junto con otro compañero, Lorenzo, estuve en o n c emisoras e diferentes, éramos unos chavales, no habíamos empezado prácticamente e n la carrera, y estuvimos en radios locales que yo estoy seguro que cuento ahora cosas, algunas siguen en activo y no me lo van a creer. Había una que estaba en un descampado, y realmente no en el mejor lugar, en un barrio de la UBA, un barrio de la absorción. Y no podíamos llevar a algunos invitados porque ya vimos que a algunos se impresionaba demasiado. Había que abrir una ...una compuerta y meterse bajo tierra, ¿no? En otras, el director un día estaba y el otro ¡Shh! lo habían detenido, como así fue. Me acuerdo de esa a n é c d o t a perfectamente. En otra, en ese ático, en la calle Canarias, en Madrid, h Onda Verde, no sé si seguiré emitiendo, estábamos Lorenzo y yo haciendo un programa de noche de nuestros temas, como siempre, y yo hablando de humanoides, seres extraños, y de repente, séptimo piso, el ático, veo que una sombra oscura con los brazos. Abiertos, se está metiendo dentro, casi atenazándonos. Y os juro, les juro, que casi me dio un infarto en aquel momento. Yo estaba con el micro delante de la ventana y veo un ser que se mete. Era el portero, Santi, de aspecto un poco siniestro, igual me escucha, pero sabe que le digo con simpatía, que no sé qué había pasado, qué se había olvidado, no se había dado cuenta que teníamos p r o g r a m a de radio en ese momento, así eran las radios locales, las radios piratas, y entró por la puerta del estudio, que era la del mismo ático. Ese ático con el que yo me encontré de repente, ¿no? Después de las loas, la gloria, entre comillas, el espectáculo impresionante, pues Carmen me hizo ver así, que de allí vienes, ¿no? Y no lo puedes olvidar, ni lo debes olvidar. Y cada uno de ustedes tendrá su propio trayecto. Yo les contaría muchas historias. A Lorenzo y a mí nos pusieron a la hora de la siesta, en un pueblo, en Alcadenares, cerca de Alcadenares, y nos dieron el programa a las 3 de la tarde de un domingo porque era la hora de la siesta. Y nos dijeron, como nadie lo oye, todo el mundo está dormido, pues a q u é vais a probar, ¿no? Ahí estuvimos tres años. Por supuesto que sin cobrar. En muchas de las emisoras pagando. ¿Por qué? Porque comunitariamente se ponía eso en marcha. Teníamos turnos para fregar las emisoras. Y mucha gente ya en aquel momento decía, ah, si no nos oye nadie. Y otros creíamos que daba igual. Quedaba igual. Y de forma mágica las cosas se fueron dando. Íbamos de una emisora a otra con nuestras cintas, con nuestras maquetas. Y les voy a decir, yo creo que lo aprendí casi todo de radio en esos años intensos de la radio no oficial. Así que mi homenaje para esa radio, ¿no? Porque sé que hay muchos jóvenes, muchas personas que igual piensan que en este tiempo de telecomunicaciones una pequeña emisora, un micrófono, unos huevos, unas cajas de huevos como aislante, unas habitaciones, no valen de nada. Claro que valen, porque el micrófono es el mismo y uno se va haciendo a él, ¿no? Yo no sería el que soy, no sé quién soy, pero no sería el que soy de no haber pasado por esos años de radios piratas locales, provinciales, muy pequeñas. Mi homenaje y mi recuerdo, porque fue un flash, ¿no? Y para mí nada es casualidad. Piensen ustedes en sus propios logros, que seguro que los tienen, y piensen de dónde han venido, lo que les ha costado, que nada es gratuito, que hacer radio y tener un programa no es de repente r a ponerse ahí. ¡Eh! Yo quiero como tú hacer radio, si tú quieres todo esto. Pero en todo el pasado, seguro que se sienten más orgullosos ustedes mismos, cuando vean que ante cualquier cosa ha habido un esfuerzo. A veces es volver al lugar donde uno empezó, ¿no? Eso es mágico. Y tenerlo siempre presente, siempre con emoción. Es un consejo o una locura, quién sabe. Pero me ha salido así. Hasta dentro de siete días, amigos.